Mejor que hacer, escuchar, Don Cheto al aire. Oiga, familia, buenos días. 9 de marzo, 9 de marzo, señores, con un significado muy especial. Esta mañana me acompaña el chino. Feliz Día de la Mujer Chino. Eh, ¿Y yo, yo por qué, señor? ¿Por qué? Al contrario, Gisela, unas palabras. Dice no va a venir No va a venir ahora. No a venir ahora es lo mismo, hombre. Porque pues, se está solidar solidar solidar solidarizando. Solidarizando, señor. Solidarizando. Por pues, pues eso dice solidar Solidarizando. Solidarizando. Sodino. Solidarizando. Solidarizando. Solid, Soli. Soli. Soli. Ahí se parece al chino en las noticias, señor. Soli. Soli. Soli. Soli solidarizando. Solidarizando. Solidarizando. Sol. Li. Solidaridad, venceré no, Es exactamente solidaridad, pero solidarizando Solidarizando eh, Mire qué bonito Bueno, Giselle se está solidarizando con el movimiento femenino pero el movimiento es en México, señor. La... No, señor No, señor Es en todo el mundo Y no empieces con tu bate de babas, Chinel Porque no está ahorita el horno pa' gorditas Señores, la chica Ferrari tampoco vino el día de hoy. Nada más estamos, las mi, tres mi, chicas. Mi va a estar hoy. Ingrid va a estar hoy. No. ¿No? ¡Señor! ¡Vamos a estar nomás! ¿Y tú por qué viniste? Así. Miras ahí, tú ven mediodía. A las nueve y te vas. Señor, yo voy a venir el a día completo. A las siete y cuarenta te vas. Yo voy a venir el día completo, nomás le digo, ¿eh? No, estoy juzgando, hijo. Siete y media, ¿eh? Entonces, ¿sí ¿Quieres adelantarlo? Ok, a las ocho, emesis, pues. Emesis, ¡Emesis! Ok, señor. No me, me parece gracioso. ¿Me acompaña suficiente. el chino? Gracias, señora. Que ya poniendo. lo andábamos perdiendo. <risa> ya ya lo andábamos, andábamos perdiendo a la, al chino, señores. Chocó por ir regañando a sus hijos. Toma. Chocó, se le metió abajo una camioneta. ¡Ellos, coche, ¡Ta! ¡Tah! ¡Bum! No, de verdad que sí fue. Fue un descuido cuando volteé con mis hijos y... Sí. Pero ¿pa' qué, pues, vale? Pues, Pero ahí anda de buen papá queriéndolo llevar a que vean cómo... cómo reciben a sus papá estrella. Que ¡No, no iba eso! ¡No iba para allá! ¿No iba para allá? No, veníamos de... ¿O ¿A sea, qué horas que ibas a llegar a la promoción? ¿Cómo ya era bien tarde? Pues no iba, ya sé. Por eso dije, no, ahí esto... La verdad, mi idea era después del choque, aunque se va para palatoso, no fue tan duro. Veníamos de, los llevo a hacer ejercicio en las mañanas, los sábados. Y les dije, ok, ahorita vamos a pasar al respectivo McDonald's, porque ya no me va a dar tiempo de nada. Y pum, chocamos, dije, y todavía llego. Pues ya después, cuando vi a mis hijos, uno se amoló el cachete, el otro se quebró un dedo. Entonces dije, no, pues ya valió. Ya. ¿No va a la escuela del dedo? Ah, sí, lo bueno que fue la mano izquierda el dedo gordo. Entonces, ¿Pero lo tiene quebrado? Sí, lo tiene quebrado No puede jugar PlayStation ahorita. No, ahorita no Esta, Esa bueno. era su preocupación bueno. Pues el chino chocó el, el sábado Por eso no fue la promoción Adiós, mi cabrón oh, ¿sabes quién fue? Y preguntó muy bien por ti ¿Quién? ¡Noiden! No, sí, va mucha raza Bueno, está con nosotros ya hasta ahí Hasta las 7.45 bueno, No, no, voy a estar yo hasta las, las 11, las 11. No, señor ah, Ok, pues está bien Las, ocho, las ¿Eh? ocho Los controles, pues está aquí el fantasma de los controles. <risa> la chapis. ¿Eh? Chica Ferray, no te vas a rir ahora eh, porque ya dije que no viniste. Concheto, <risa> con ah, su risa trabada. No te vas a rir mensaje porque ya dije que no viniste. Marcel no vino ahora porque hubo pues, un movimiento. Ayer hubo unas marchas en toda Latinoamérica, tengo entendido yo. Eh, en la de México ahí estuvo. Hubo, en todo el mundo, por el, que, el es mundo, Día y Mundial y de la Mujer. En todo el Día Mundial de la Mujer. Y pues obviamente ahí algunos de nosotros, en solidaridad, pues pusimos nuestro mensajito para la mujer. Y, y no falta quien no está muy de acuerdo con este movimiento, ¿eh? No falta quien está en desacuerdo con esto. Eh, um, la, la mujer su razón tendrá para no estar en, para, no, para, no estar en, en, en desa, para estar en desacuerdo con esto. Pero los hombres debemos de callarnos en los miles Son miles de razones, señor. Eh, muchas de ellas por ejemplo la igualdad no solamente en cuestiones de pago a la hora de trabajar las mujeres ganan mucho menos y además una de las cosas ya que están a, a, ahora sí que ellas luchando o ellas pidiendo en esta marcha o en esta lucha justo Don Cheto es que ya no sean atacadas Algo que me comentaba ayer una amiga mía que estuvo en la marcha decía, yo no puedo creer que yo vivo en Estados Unidos y la facilidad que tengo un sábado o un viernes para salir y ponerme borracha y saber que no me va a pasar nada. Aquí la gente no se puede salir a divertir, una mujer no sabe si va a regresar a su casa si sale a divertirse, no, no existe la misma libertad, o sea, literal las están, las están matando, don Cheto. Sí, sí, sí. entonces bueno, creo que son muchas cosas las que las que ya deberían de parar ¿qué al, al, al, eh, te iba a decir? bueno, a la diferencia entre la marcha eh, de México con las, lo, las demás que hubo en el mundo es que acá también era de alguna manera, pues, pidiendo la igualdad pero también con, con este, eh, hacia los feminicidios, una protesta hacia los feminicidios y que hubo mucho movimiento ¿por qué dije hace ratito que los hombres deberíamos de callarnos el hocico que Dios nos dio? Porque es día de ellas, es un movimiento de ellas y no vamos a estar diciendo palabras de aliento. Mejor hay que callarnos la boca, callarnos la boca. Aquí son chivas ¿por qué? Pues ¿Por que... qué? ¿Qué ganan con la marcha? El cine es de los que Correcto. creen que, que ganan con la marcha. Sí, sí creo en eso, no creo. A que ver, la marcha... entonces cómo se arreglaría esto. No, es que el salir a las calles y hacer una marcha, no creo. Ah, Hemos hecho marchas aquí, ¿qué pasó? Dígame qué es eso. El... Uno no, hubo una hubo uno, hubo una unión. Ah, hubo no. una unión, este, se, se ve una unión que hay allí. Buena, hay pero, cosas bonitas. Buscar otra, creo que es otra forma que podríamos... A ver, chino, ¿cuál es entonces tu propuesta? no sé. No sé ¿Cuál es tu propuesta? No tengo una propuesta, pero esa propuesta... Entonces, no entonces si no es... tienes una propuesta, cállate, el perrocito no, y no... A, a ver, a a ver no el sé, hecho. No, escucha, te... escucha, escucha, escucha. Señor, es que en verdad... Ay, iba, si no tengo propuesta, tengo que puedo... estar a huevo acuerdo, Sí, de claro acuerdo. que sí. No. no tienes que estar de acuerdo, pero cállate. Pues no estoy de acuerdo. Sí, pues, pero ¿por qué? Pues la calla. Señor, usted lo acaba de decir. Si no tenemos nada que aportar, o si no podemos apoyar, o si no tenemos nada bueno que decir, mejor no digamos sí, nada. No deberías estar en todo el, todo el show. Entonces, por favor, cállate. Es que sí, yo creo que sí hay un, hay un movimiento y hay una voz unida que el gobierno tiene, no puede... este. Ignorar, ignorar, ignorar todo lo que sucedió en, en estas marchas, que es un despertar, un despertar de la mujer, un, un, un que haya un que haya cambios de, de, de verdad eh, con con la igualdad que, que, que requerida a lo a lo que se hace. Eh, o oh, aquí hay una situación que yo quería tocar un tema antes de irnos al corte comercial es lo siguiente. Mm, mm, en la en mucho en el mundo la la está para que el mundo las mujeres del mundo sigan el, el, el 9 de marzo que es no presentarse a sus trabajos pero obviamente no va a ser yo el que les diga a las mujeres que si sí van a ir a trabajar que no vayan estamos de acuerdo Correcto. Porque entiendo que hay amas de casa y que hay trabajos que no son tan flexibles, patrones que no son tan flexibles y que ellas no están ahorita el tiempo como para andarse esté arriesgando a faltar a su trabajo. También está bien. También está bien. Lo ideal sería que, nadie... que hubiera una unión general, pero también a las que no... Eh, Puedan o, o que no, o lo, o a lo mejor no estén de acuerdo, que también las hay, pues eh, también es entendible, ¿verdad? ya, con el con el pejillo, ¿verdad? también eh, es entendible. Aquí, y a ver sí. qué dice el día de hoy, López Obrador, porque ayer ahí le cerraron la, la llegada al Zócalo, la estuvieron cerrando ahí, después sí llegaron un contingente, pero empezaron los desmanes también que ya es otra situación también, porque hay un como un grupo de Chucky que está allí, aventaron bombas molotó. Sí. Hay unas mujeres, hay una muchacho mujer, que más andan quitándose el pantalón porque lo traeban en llamas, porque algunas llevaban eh, bombas molotó. Aquí es donde hay que explicar a la chica Ferrari que es bomba molotó porque se quedó así como... Entonces, la no. bomba molotó. No, pero no vino la chica Ferrari. No vino pues, no, no, no, pero sí. a su fantasma, su okay. fantasma. Okay. Está aquí su fantasma. Sí. Entonces este eh, la la es una botella con gasolina y le prende una una no tela mecha. y la bien o sea, no Entonces andan haciendo ahí de manis contra los las eh, estatuas y cosas patrias eh, ¿Qué me ves? Lo estoy escuchando, señor. Ah, no, pensé que ibas a decir algo. Bueno, nada más hay que comentar que el dólar amaneció casi 22. Casi 22, yo le voy a mandar a mi jefa pesos 40 pesos. bolotas. Y además de eso, Ay, no, pues... Pero eso no fue por la mujer, ¿eh? De no, pues son muchas, que, son muchas situaciones. Son muchas situaciones. No, petróleo, señor. Son muchas situaciones que está viviendo... Tampoco tú lo digas con ese, con ese conocimiento de, de economía. ¡Fue por el petróleo, señor! Tampoco lo sabes Arabia tú. Saudita bajó su precio no, y eso afectó, cosas. pero no fue por lo de las mujeres. No, fue por lo no de qué saque ese comentario estúpido acá el señor que tiene al lado de usted con lo de las mujeres? Estamos hablando de las mujeres también Yo quisiera, pero no, no estás hablando de nada. El dólar, ¿qué tiene que ver en esta situación? También no estoy sin por el petróleo, son muchos factores. Son muchos factores fac... sociales y políticos sí, que señor. este señor obviamente y evidentemente desconoce. Porque su boca no le da más para que leer las noticias. Yo creo... ¿A quién? A Chino. No, yo quiero saber cuál es su postura, Chino, sobre esto que está sucediendo Sí, ahorita le pregunta Pero no vas a saber ni qué decir No, sí si vas a saber No, ver, no que... vas a saber ¿Cuál es tu postura, Chino? Mejor me callo No, no, debe? Ve, ya ve, le vamos ve, a Aquí el señor Said se ¿No estás de acuerdo, no estás de acuerdo Te Ahorita a las 7.45 se vaya, hablamos No me voy a ir a las 7.45 Me voy a quedar hasta, la hasta las 11, mejor danos tu postura Oh, si no, el dólar subió mucho, ahorita manden dinero. No, pues ¿cuál es de... tu postura? Ah, ¿Estás de acuerdo. Pues de eso lo... dijo el señor. No, no eso. La pregunta es, ¿cuál es la postura de Chinel Condi? No, yo ya creo ves. que sí tiene que haber un cambio, obvio, que qué bueno que las mujeres se ¿Un uren. cambio de qué? Simplemente, de eh, qué? estamos hablando de feminicidios, tú mismo lo dijiste, todo lo que eh, acabala la mujer, el la discriminación, igual, igual a la de salarios, todo lo que usted quiera, tienen razón de unirse y de levantarse al levantar la voz, pero siento que una marcha no ha hecho la gran diferencia, no creo. Yo lo viví con las marchas en Estados Unidos, con lo... ¿Te acuerdas cuando pasó de que todos se unían, que hasta se le daban el crédito al Piolini, que todo el mundo salió a las calles Pero eh, no a se procesar. vio bonito una unidad general. Pero no pasó nada. Eso fue no, el detalle, no, Esa es no, lo no, que No, no, hay una marcha ahí que en Los Ángeles te llenen... Ay, Chile, fue en todos lados, ahí. en California, en, se en se Chicago... Estuvo grande, estuvo grande. grande. que como todo pues empiezan las cosas políticas, yo sí quisiera que esto no fuera política de ninguna manera, y un poco el gobierno estaba un poco arisco, porque muchos de los que estaban este eh, apoyando promulgando ciertas marchas, no la marcha general, pero sí que allí, eran pues eran eh, gente que tenía que ver con partidos políticos, y yo creo que un movimiento de este tipo no se debe de politizar de ninguna manera. Definitivamente. De ningún partido, de ningún partido, <risa> pero tampoco evitar que sucedan las cosas como si como en caso de que se haya evitado. ¿eh? Y también hay que decirlo, señor, que las manifestantes que agredían o que maltrataban o eran menos del 1% de las que estaban ahí desfilando. Claro, des no hecho, hay una gordita que estaban este, destruyendo un, un, este, un monumento y una gordita dijo ¡Pérense! Se van, pues, ¿para qué, ¿para qué traen peso, me Y les aventó allí. Les, eh, Pero las, también, las por, por otro lado, decían, ojalá como protegen a los monumentos nos protegeran a nosotras. Ahora, es que ya son cosas muy difíciles, no hay un sí ni un no. Es ahí, si a mí me lo preguntan, yo digo, los monumentos, qué, ¿qué culpa tienen? Pero por otro lado, al mismo tiempo, también pienso, bueno, si el gobierno no está poniéndoles atención, a ver si así ¿cómo, sí. ¿cómo, ¿cómo haces que volteen ¿Entiendes? Eh, todo, a mí lo personal no esa parte de los monumentos no se me hace como que eh, se me hace un acto vandálico. De lo más radicales que están allí, o de las más radicales que están allí, de que yo he estado allí. ¡Vamos a desmadrar esto! Sí, ya la raza enardecida empieza y hace esto. Bueno, Giselle no va a venir ahora, la vamos a extrañar mucho. Chait eh, eh, se va a las siete y media. No me voy a ir a, no, a las siete, media, a no, siete no, y media, ¿no? No, no a las ocho, a las ocho. ¿Por qué te dice decir que te vas a las siete y media? No, usted fue quien lo no, dijo, dije, señor. Sí, usted fue quien yo? lo dijo. Y ¿sí no me voy a ir a las siete ¿sí, y media. No tiempo. me voy no, a ir hasta bien. las once. Tengo una cosa que les quiero platicar pasando a otra situación. Voy a ir a un a un al regresar, pero es personal. Ok. Ayer fui a la, a la tarde. Uh -huh. No había agua ni papel del baño. <risa> ni en la Costco ni en el Ralph. Entonces, yo no fui en pánico del coronavirus. Uh -huh. Fui como un ciudadano que toma agua y que va a hacer del dos. O sea, por un rollito. <risa> y no a nada. No por 20. <risa> y tengo yo algo que quiero preguntarle al público que es muy sabio. Si me permite después del corte comercial se los platico. Fantasma de las chicas Ferrari. Pongan comercial. ¡Uuuh! Oiga, señores, el coronavirus se sigue expandiendo por el mundo entero, debemos alarmarnos. Pues depende está Depende, depende, depende. Yo yo yo estoy mal porque no estoy muy alarmado. Pues, y hay gente que está mal porque se alarma de más. Estados Unidos, y si alguien está en desacuerdo con lo que voy a decir, aquí están los números para que, para, para que podamos debatir. 818 520 1055 seis cinco tres Pero la gente es muy paranoica aquí en Estados Unidos, siento yo. Ayer andaba yo, su seguro servidor, ¿verdad? En la tienda, la, en la tienda Target. ¿Por qué andaba yo en la targue? Porque ya previamente me había dicho mi hija que había ido a la Walmart, que no había aguas ni papel del baño. Entonces dijo, voy a ir a la targue, ¿quién va? Y mi esposa dijo, pues yo voy, aquí nomás estoy de oquis. Y ahí va. Y luego, usted no va, pa. Me dijo mi hija y le dije, es que vaya? Cuando un hombre dice, es que vaya? Es, no, no quiere ir. ir. <risas> Entienda, no quiere ir. Y dijo mi hija. Pues sí, Ey, por si hay agua nos ayude. Y yo dije, ah, ya, ya. ah, no, pues vamos, oh, vamos, oh, vamos oh, ¿cómo fregados? No, yo enojado, ponemos los zapatos. No, yo no quería, ay, <risa> bueno, vamos pues, pues maneje usted. Ya ves, oh, ah, no, ya sabía, soy un simple chofer en esta familia yo. Ahí vamos a la Targi. <risa> Llegamos a la target, le digo a Brian, agárrate un carro, ándale, agárrate un carro. Aquí te espero. Y las mujeres se fueron a buscar sus kilicheros. Y yo estaba esperando a Brian a que trajera el carro. Y dije, agárrate un carro. Y llega a Brian con el carro, porque le gusta a él agarrar los carros. Y ahí vamos a buscar a las mujeres. Ahí vamos. Y me las encuentro. ¡No hay nada! Dice Carmela, ¡no hay nada! Yo, ¿cómo? Pasamos por el lado de por el lado de donde dan los papeles del baño, no había ni un rollo, güey, ni para remedio. Que después Diosito Santo nos iluminó, pero ahorita les platico. No había rollos de papel ni para remedio. Y otra señora también alegando, ay no hay nada, mira. Y yo, no pueda que no hay nada, señora. Nada, mira la gente, anda asustada. Güey. Sí, pues se da, y ya Carmela me pellizcó como muy platicadorcito, obviamente. Y ya vamos a las aguas. No había nada, ni una, ni, ni una carcasa de agua. ¿Se dice caja o cómo se dice? Caja. Ni, un, ni una de esas de agua. Ni un 24. Ahora, tengo varias cosas que quiero decirles. Una. Si ¡Sí había agua. Ajá. De la que cuesta, eh, de, la, de la de esta que traes tú, que es de litro. Sí, de, esa de la de un litro, de la marca que, que es una botella que tiene letras con azul. Sí, que claro. se llama... Fiji. No es Fiji no es es Marguare, que costaba y bolas el, el case de 12 de doce y litro claro. y dije okay siendo andan asustan pero no quieren gastar Así como, <risa> la raza sí se asusta pero son codos pero son se llevan los de a cinco bolas se lleva los baratitos no es que, que luego al rato si haces bien las cuentas te viene saliendo casi igual porque una de esas son tres claro dos botecitos dos botellitas te está llevando un 24 y lo que sea entonces dije yo Ok, no, o sea, si hay agua, no, no, que no le digan que no hay. Sí hay, pero hay de la cara. O sea, la y no te la tontocando. No, no, La Fiji ahí está. La raza se lleva la pura arroje sí. y no, la valio. Pero fíjense que la arroje ni tanto esa como que ya las... La arroje y la valio y las otras, las las simple water... Les hacen el feo. Esas ¿Qué? ¿Qué son o sea, las se que se llevan. Las las eh, iglú y las, este, las... Sí, smart las, smart water, las, alcalinas, las alcalinas. alcalinas con PH y quensa, ¿qué? esas ahí están las huellas mosqueándose <risa> entonces digo yo Carmela bien enojada que porque no había papel del baño ¿sabes con qué salimos de allí de la Gualma? Mm. con una perra pasta de dientes y un jugo de manzana para Braya. y unos calcetines que compró Car Carmen y dije yo okay, ¿por qué se llevan el papel? Carmela Yo no vine a comprar pepa, porque ande asustada, decía ella. Vine y por, y por la gente que trae ese cotorreo de exageración, o a lo mejor no quiero ser exageración porque cada que me da, que trae esa miedo, se anda llevando por, por por tercio se da. Entonces dije yo, empecé a pensar yo y dije. ¿A poco? Empecé a pensar cosas, cosas muy, raras, te, te, te, sí, cosas muy raras, y más en ti, que nunca lo has hecho. Este, ¡Ah! eh, estaba yo pensando, <risa> y dije, ¿por qué la gente se lleva el papel del baño? <risa> yo ya sé. ¿Por qué se lleva el papel del baño? Y yo le dije a Carmela, ¿sabes qué, hija? Si yo, tu, si yo, si hubiera una pandemia, que no creo que la haya todavía. Así de proporciones ya de... Una cuarentena. Una cuarentena. Yo creo que yo lo último que me preocuparía es en cómo voy a limpiar el trasero. Yo. Yo. Agarro otro tipo de cosas. No agarro papel del baño, vea yo. Yo. ¿Por qué hacemos el papel del baño? Una cosa tan así tan importante en una pandemia mundial por una enfermedad. Que no hay waipies, porque los waipies hay tan, eso sí, había toallitas de bebé, que ya no son de bebé, ya hay mucha gente que se ha cambiado al papel húmedo, bolas don cucú, edad eh, para papel húmedo. Pero ¿por qué el papel del baño? ¿A quién se le ocurrió decir, ah, hay una eh, enfermedad que está matando gente? Vamos, pues papel por papel de, de baño. Mayo. No, y la... por agua. Este porque las toallas, esas largas, las toallas, las, las, las, las, las que es el rollo la grande, cocina. el rollo el... de cocina, esas sí hay. También en Costa ya tampoco no hay, eh. Esa sí hay, en la tarde. y había muchas, estaba llena. Esa sí. Esa sí hay. O sea, cómo también te puedes limpiar. Y ya había una señora que llevaba dos, dos rollos y dije, esta la va a usar que va a verle la ah. inmenso. <ríe> Yo dije, eh, Está la... eh, qué bueno, qué bueno. Si yo me, yo me limpiaba con la, cuando comprabas ahí los papeles de trazas, a ver si continuas. Solo quiero decirle a la gente que está comprando mucho papel del baño. La están zurrando, ¿eh? Mucho, porque La están es, zurrando. Se están cagando de miedo. Se están cagando de miedo. Yo quisiera saber, ¿la gente... señor, que la gente hablara. Alguien que ahí no compró, ¿por qué? Quiero yo hacer una pregunta específica a, a la raza. Está exagerando. ¿O no, el que lleva, el que está acabando con, los, con, el, con la cantidad de agua y de papel del baño en, las, en los almacenes? ¿Es una exageración o no? Yo no estoy diciendo que yo estoy bien. No, ¿Y si compró por qué? ¿También se Era, yo no estoy diciendo que yo estoy bien, porque no, no, no he llegado a ese momento de la vida donde yo creo que yo sea bien. Más bien, es, ¿usted qué opina de los que están comprando agua de más y papel de más? ¿O usted es de los que compró? ¿Y si es usted de los que compró? por qué están bien ellos, porque o estoy, o estoy mal yo que no me preocupa tanto el coronavirus, para serte sencillo y sincero a mí no me preocupa tanto el coronavirus no es algo que me quite el sueño, no es algo que yo me asuste, no, no lo es la mera neta, no, no lo es a mí me va a matar la gordura salió en las noticias dos, dos gorditas pelearon, si puso un papel del baño no la vieron, no vieron sí, sí. y, yo, y yo dije, mira, se les va a matar la diabetes no la coronavirus, es la mera neta a mí me va a matar la diabetes, perra, que traigo, no el coronavirus. Me voy a preocupar por mi diabetes, por mi sobrepeso, no por el coronavirus, pero eso soy yo. ¿Qué opina usted de los que están dejando vacías? Las estanterías del agua y del papel del baño con esta pandemia de coronavirus. seis 446 6653 También puede mandar su mensaje de audio al WhatsApp de Don Cheto 818 480 1690. Señor, señores, está exagerando al dejar vacíos los eh, el papel del sin papel del baño y sin agua, los almacenes, las marquetas, los supermercados, como usted le diga. ¿Se está exagerando o la neta son medidas que debemos de tomar todos? ¿Debemos de poner focos rojos en nuestra casa? A mí me parece, señor, que sí, las compras de pánico sí son una exageración, okay. definitivamente. Pero yo creo que la gente también, en cuestión del coronavirus, tiene que informarse y no preocuparse. Y más bien actuar y lavarse las manos y hacer las cosas que nos indican, más que estarse preocupando, sino ocupando. Aquí en el WhatsApp dice Don Cheto, más vale prevenir que lamentar. Una de las okay, características okay. de este país es tomar las cosas muy en serio y bueno malo pues hay que prevenir quién dijo eso porque de seguro fue el que me dejó sin agua ahí en la Walmart. no no no no, no ese WhatsApp no tiene nombre okay. puedo dar su número de teléfono si quieren delo <risa> Ok, está bien no vamos a a, a, cru, a crucificar a nadie ¿eh? todo el mundo es libre de decir les eh, vamos si alguien si alguien habla y dice yo fui el que me llevé 16 cajas de agua qué no vamos a decir que nada eh no, cada, claro, quien, no. cada quien cada quien ¿Tú, te... ¿Tú cómo te manejas, Chinel? No, yo tranquilón. Mire, yo fui también a la, a la Costco. Lo único que yo alego... Yo estaba en línea, que las líneas estaban grandísimas y una señora asiática llevaba dos carritos llenos y yo le pregunté, "Oiga, ¿por qué es esto? O sea, ¿en qué? explíqueme para qué me lo llevo?" Y me dijo que, "Oh, es que por el coronavirus", digo, "¿Y en qué me va a ayudar?" "Pues no sé, mi mamá", así me dijo. Luego otra la tienda igual le pregunté y le dije, y, oiga, ¿y por qué se lleva tanto por lo del coronavirus?" "Y pero ¿qué le va a ayudar?" "No sé, pero hay que llevar, hay que llevar, así hay que de... Okay, está bien, o sea, la raza lleva porque está por, queriendo por la <risa> tendencia. Este, vamos con, con factores por los que dicen del papel, señor. Oh, son muchos factor y lo usas para lo que lo usas para sonarte los los mocos para para cualquier cosa supuestamente no, que si el agua potable se contaminara de coronavirus pues por eso la gente también se está llevando agua sí claro lo del agua es muy muy para sí, mí pues. lo del agua es muy común te vas al agua y lo del papel del baño todavía estoy es tratando donde de es. dónde pues, conecto sonarte la nariz dónde conecto que, es que que la raza lleve pues del baño todavía no hay un lugar donde yo lo conecte porque por un lado wipe sí hay Toallas de las de cocina sí hay, que sirven para lo mismo. Sí, sí, sí. Todavía no hay una parte en mí que conecte ese si jale porque lo pero... están comprando. Sí, es que yo soy señor de mantilla, pues, yo soy de de, de Mantilla. ¿Cómo de Mantilla. Cuando yo estaba chico, pues teníamos, yo tenía cuatro mantillitas, hijo. Pues ¿Cuatro? Con ¿Eso se limpiaba? Cuatro mantillas, la mantilla la que le ponían a los bebés, ah, pañal? Pañal. Pañal de, pañal de tela. Pañal de tela, el mantilla. La mantilla, ay, o sea, ahí tela. mi jefa me quitaba uno y me, me lo lavaba y me ah, pues. otro. O sea, por eso a mí el papel de baño no me no me pues Se limpia con cualquier cosa. Yo hasta con, ay, ay, con una zorca, yo con Olotis me limpiaba, mira. Peina, rasca y limpia. Ah, ¿eh? Peina, rasca. Peina, rasca y limpia. Ah. Olotis, <ríe> voy, a, voy a sacar ahorita los Olotis, don che. Peina, rasca y limpia. Olotis, Don Cheto okay. Peina, rasca y limpia Olotis, Don Cheto. Ok, vamos con Adrián, la gente está exagerando, Adriánón. ¿Qué nos dice Adrián? Estás en vivo, viejón. Buenos días, Don Cheto, buenos días, Don vale. ¿Qué opina está, de este legata que traíamos? ¡Sé brevi! No pues es una exageración, don Cheto, no se crea de esas cosas hombre. No pues pero yo no me creo, ¿qué opinas tú de la gente que se está llevando las cosas de no, agua? Y... Es, no es una, es una exageración, don Cheto, está como ayer que fue a misa, dice el padre que dice, dice el padre que, que si nos va a pegar, que nos pegue de una vez, el coronavirus, don Cheto, ya esta canción hicieron, ¿cómo ves? Okay, está bien. Pues no, no dijo nada, él eh, la verdad no opinión de es una exageración, ¿qué más querés? Vas a ir ahorita, Chapi. Falcon Marcos de Lombis, amigo Marcos, ¿Estás exagerando, ¿sí o no, Marcos? Don Cheto, ¿Qué pasó, buenos amigo? días. Buenos días. Mire, don Cheto, a mí todo este rollo ahorita, están enfermos todos, pero de la chingada cabeza, don Cheto. Bien, viejón Ya lo bien. dijo mi buen amigo Pimpón Hay que lavarse las manitas con, con agua y con jabón. ¡Bien! <risa> muy bien, <risa> bien, muy bien. Muy bien. Gente, para la radio, hijo, tú, mejor que el chino y que está ahí. <risa> <risa> Ahorita después de las 145 que se vas a ir. Ok. O sea que si sí es una exageración dejar, dejar la, la, la, la eh, están la estantería allí de la agua y eso. Don Cheto, sí, le voy a decir una cosa. Yo trabajo repartiendo producto en las tiendas. Yo miro... Gente, don Cheto, que sale con carretas de marqueta, están por cinco por diez en el mercado, no quiere decir para no meter un golazo ahorita, ¿ah? Pero, este, le digo, le digo, una, así como el chino, le preguntó, oiga jefe, ¿cómo ¿para que lleva tanta agua? No, es que es, ya ves que el coronavirus ¿qué tiene que ver? Le digo, si con, el, si con tomar agua se va a calmar el coronavirus, chingue a su empapémonos de agua a todo el mundo. Pero no, es que ya lo que traen, ya lo que están el es mental. Si va a ser una cuarentena, va a haber un famosísimo lo que le que la gente, pues yo, yo, yo lo último que me llevaría sería agua, sinceramente. Yo agarro comida enlatada, vámonos, vámonos. Si no me van a dejar salir de mi casa, agarro comida enlatada. Pues yo para es qué que... me ando volviendo loco con cotas que la neta, Don Cheto, no tiene nada que ver. ¿Eh? Bien, hijo. No, es que suena lógico. Digo, a lo mejor el agua puede ser, si no vas a salir de tu casa y eres no tienes agua potable, creo. Pero, papel de baño, señor papel de baño, así como que... Va, vamos con este Guadalupe de Guirier. bueno ¡Buenos días, Guadalupe! ¡Feliz lunes, Guadalupe! ¡Muy buenos días, mancheta! Bueno, ya es que, ¡Ay, qué chula! ¡Feliz día de la sí, mujer no, también, cariño! ¡Te, ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Oye, aquí hoy Y bueno, ¿y a todo esto qué opinas, hermosa? Yo opino que estamos locos. Definitivamente estamos locos, porque ya cualquier cosita nos nos este nos traumamos y queremos este como abrazarnos nos abrazamos aboraza, nos y no estamos locos definitivamente okay bueno señores aquí en mi encuesta del día de hoy la encuesta piratón el día de hoy 90% de las personas dicen que es una exageración llevarse de más agua y papel del baño de los almacenes dejando a la gente que va a hacer su compra normal sin sin sin insumo sin insumo ya no ya no ya no encuentras nada ya no encuentras ya no encuentras naranja dulce si usted fue lo que se llevó rollos y rollos y rollos pase mi cuatro <risa> somos la CBS pero tenemos las noticias con el panzón que ya no se ve ese notiche ¡Señores! no empiece no empiece por okay. ah, aquí imagín. bienvenidos hoy en 9 de marzo hay un paro nacional de mujeres Giselle Bravo es parte de ese paro y nosotros ¡La apoyamos! Bienvenidos a Notiche me acompaña el equipo que todo, toda persona que está en el radio sueña con sueña. tener. El equipo que todo locutor sueña con tener si su el fracaso. ¡El chino! <risa> el está ahí! Que ya se va. A las siete y media se nos no, va porque va... No, no. Ah, no, bueno, no. Está bien. a las ocho a las ocho acabamos no. espectáculos y habló y sí, como que se acordó y a lo mejor se va sí sí sí mejor mejor mejor hijo ah, qué no entiendes sí. ti no entendí no, <risa> no vale no se puede calmar no, no no no no no está para qué para qué le mueves. no puede no va a no puede controlar eso déjeme Bueno. Puede, no puedes es que no puedes. Bueno, regresemos. ¡Señor, bienvenido a Notiche! Oye, Notiche Paro Nacional del 9 de marzo, ¿de qué se trata? También Nueva York, sí, pero señor. No, señor. Pero, no, no, no, no. Me dijo que yo iba después. No, Me dijo no. Que yo iba primero. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por, por, por ser mujer? ¡No, no señor! señor, ¿Qué? No, señor. A ver. No digas estupideces. Él está aquí por Giselle. No digas él... estupideces, ¿eh? Según yo, según yo, no. va a él porque viene a cubrir. No, a... Él viene a dar sus espectáculos y ya, señor. No, no, no. Es usted. Después sigo yo, señor, y después ya vemos si le damos chance o si no nomás caben espectáculos. No tiene que darlo, no, ser. Pues. Yo ya hablo en todo el programa, ¿eh? Nomás más te aviso desde el año pasado, desde a marzo ver, pues. del año pasado. reporta No pues, a ver, que pongan sin de acuerdo, chicas. Señor, usted decía a ver, ¿de qué es la tuya? De la marcha del día de ayer. ¿Tú de qué es la tuya? Eh, el coronavirus, señor. A tus vamos con la marcha, va. Gracias. ¿Por qué, señor? Si usted va a dar esa nota, usted lo dijo. Usted, sí, Él va pero... a hablar del nueve. Yo voy a hablar del ocho. Gracias. Ah, ¡También! 80.000 mil asistentes tan solo en la marcha de la Ciudad de México. Hay ocho detenidos y varios reportados como enfermos y varios que llegaron al servicio de salud. Además, don Cheto, hubo marchas en los 32 estados. Le tengo la información. ¿Ese era un teaser, señor? Dígale, largote. No, ya, sí, casi la Mira, ya casi toda la noticia. Mira, ya casi toda la noticias. En cuanto al, al coronavirus, señores, mucha noticia, chino. Nueva York se declara estado de emergencia por coronavirus. Además, Italia, 16 millones de personas por coronavirus. Le tengo la información. Ya están en cuarentena también en los deportes el señor agapito padilla y en los espectáculos ay, ay. se graduó de dentista novio de yalitza en la unam y ella estuvo para festejarlo selena incluida en el star trail of fame es la primera latina y la segunda mujer además qué star trail of fame of fame don ¿Qué es es un es como un lugar donde ponen a los más famosos de el, estados unidos y va a estar al lado de elvis presley incluso el salón de la fama ajá exactamente oh. además Julián reconoce en Tijuana que la investigación en su contra no tiene para cuándo acabar. Le ha afectado a él y a más de sus 100 empleados. Sí, Don Cheto, sí, le tengo los detalles. La, la meta, sí, sí, la, ¿Tiene 100 sí. empleados el viejón? No, no si más de banda son como 20. Sí, verdad, sí, más, ahí en, en el escenario son como 25, 20, 25. ¿Sí? Confíate, no, sí, sí está, está fuerte. Eh, eso y más el día de hoy en Notiche, bienvenidos Ayer hubo una marcha, señores. Bueno, hubo marchas básicamente en todo el mundo. En México, en todos los estados, tengo entendido, en la gran mayoría. salir adelante, hijo. Así es, Don Cheto, solamente en la de la Ciudad de México, que a mí me parece un número muy menor a como se ven ve las fotografías en los videos, pero eso es lo que reporta el gobierno de la Ciudad de México. Hubo ochenta mil asistentes, Don Cheto, seis detenidos en la marcha del día de ayer, cincuenta y dos personas atendidas por cuestiones médicas y lesiones, 13 fueron trasladados al hospital, en su mayoría mujeres, Don Cheto. Eh, a las afueras de la Catedral Metropolitana eh, fueron los primeros que fueron trasladados al servicio médico debido a esta bomba Molotov que estalló afuera de Palacio de Gobierno. Afortunadamente no pasó a mayores ninguna de las personas que está hospitalizada, ninguna ahora sí que está en un estado crítico de salud. buscando a la morra que la aventó. Así es, porque obviamente llevaron a la mujer que afectó la bomba Molotov, pero no fue la misma. ...que aventó la bomba, ya ya han checado los videos de cómo estaba la persona... ...y parece ser que están tratando de identificarla, don Cheto. La cuestión es que el Monumento a la Revolución fue el principal centro... ...donde las mujeres se amotinaron con diferentes cantos, con diferentes protestas... ...donde uh -huh. sobre todo el, gru el grito al unísono es... ...quiero ser libre, quiero que no, me... que, que no me agredan, quiero llegar libre y feliz... ...y contenta y con vida a mi casa... Al final de cuentas lo que está pidiendo la mujer es una igualdad en todos los aspectos, que ya no sea el foco sobre todo de la violencia, ni por parte de las parejas, ni por parte de la familia, y que el machismo ya lo dejemos atrás como parte del pasado en, en México, Don Cheto, en todos los aspectos. En México nos están matando, fue una de las de las de las principales pues protestas. Sí, sí, sí. Y además hay que decirlo, Don Cheto, en la mayoría de las de, de las marchas del mundo había banderas mexicanas. Y había protestas justamente para reclamar la violencia que están viviendo las mujeres con el, los feminicidios. Por eso que el día de hoy, señores, déjenme decirles en cifras. En México, 11 mujeres mueren diariamente, al menos 6 de cada 10 han sufrido abuso o violencia sexual. Vuelvo a repetir, 11 mujeres mueren por violencia diariamente. Y al menos de 10 mujeres, 6 de ellas han sufrido abuso o violencia sexual. O sea, no de las que murieron, 6 de cada 10 mujeres en general. ¡Wow! Más de la mitad sí, más sí. del 50%. Entonces, señores, por eso el día de hoy. Hay un hay un este. Este 9 de marzo es muy significativo, señores. Porque hay una protesta eh, eh, que he tenido en Latinoamérica, en el mundo en general, para como un día sin mujeres. Un día sin mujeres. Mujeres han este contado sus experiencias las experiencias que han tenido dentro del seno familiar con abusos de parte de el papá, los abuelos los tíos, inclusive de los mismos hermanos abuso físico verbal y de otros tantos así está la situación señores entonces hoy es un día especial muchas mujeres no se van a presentar a trabajar aquí Giselle no vino el día de hoy lo cual está muy bien, que bueno que hay un apoyo y tiene el apoyo también aquí de nosotros sus compañeros ¿Por qué marcharon las mujeres? ¿Por qué el día de hoy es tan importante? Tenemos un audio de esto que sucedió ayer en la marcha, donde explica los porqués de este movimiento. Denuncio públicamente la falta de interés y la negligencia de las autoridades gubernamentales actuales y anteriores por no promover y no hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres, específicamente en los sistemas de educación y de justicia. Además de las deficiencias que en general tiene el sistema educativo, se perpetúa un modelo machista, de manera abierta y también sutil, a través del acoso escolar y la discriminación, tanto con hombres, pero especialmente con mujeres. En el sistema judicial es claro que hay muchas trabas y trámites para tener acceso a la justicia. Y existe una enorme impunidad en los delitos violentos, tanto para hombres, pero especialmente para las mujeres. Hoy, que es el Día Internacional de la Mujer, alcemos la voz para decir, ¡ahora que estamos juntas! que si sí nos ven, abajo el patriarcado que va a caer, que va a caer. ¡Ya a no mi que, que va a vencer, que va a vencer! El el fueron algunas de caer. las consignas que se gritaron ayer sobre, este, eh, sobre esta marcha y sobre el día de hoy, también 9 de marzo, donde bajo la consigna faltamos para que ninguna falte, este, están dejando de, de asistir a sus, a sus labores mujeres. Dos cifras más, Don Chito, nada más. Eh, de 2015 a 2019 ha aumentado más del 50% los feminicidios, mientras en, dos, en 2015 hubo 411 feminicidios en ese año. El año pasado hubo 976 feminicidios, más del doble, Don Cheto. Además, solamente para comentar, más del 51% de las familias mexicanas son manejadas por una mujer y no se les da el lugar o el nivel económico ni el reconocimiento a, a, a nivel sociedad, don Cheto. Sí, claro. Entonces e, es una situación que ya debemos ahora sí que transformar nuestra mentalidad en todos los aspectos. Señores, ahorita regresamos a hablar del coronavirus, mucho que platicar también sobre el coronavirus, ya a, le está pegando al fútbol también, ahorita junto con pegado los deportes y, el, y, y la noticia del coronavirus que nos trae preparado el señor Chino. Regresamos. Köszönöm sí, si Mis favoritos quiero saber más de ti Cuént Has sufrido del amor que te han hecho daño aquí estoy para que platiques de tus penas y ayudaré a olvidar quiero curar tus heridas que te hago sonreír que sientes que salvo cardinal ya pegó hasta el fútbol, pero primero el chino con algo muy interesante, adelante chino. así es señor, Nueva York se declara estado de emergencia, siguiendo el ejemplo de California y también Florida, Nueva York se declaró este fin de semana en estado de emergencia por coronavirus y hay 76 casos confirmados en el estado, 11 de ellos en la ciudad de Nueva York y bueno, aunque dicen que eso no va a afectar en el país, no, no, el en, el país. no en el estado 76 en el estado de Nueva York sí, en el estado te cae nomás en lo más Nueva aquí York aquí dice en el momento hay 76 casos confirmados en todo el estado y 11 de ellos en Nueva York no sé si esté mal quiero pensar que yo también pensé que según yo había 75 casos en el país en el país entonces yo creo que sí está mal escrito aquí pido una disculpa si es así porque dice 11 de ellos en la ciudad de Nueva York yo pensé que en diferentes eh, ciudades de Nueva York el chiste es de que esto no va a afectar hasta el momento los espectáculos ni grandes eventos. Eh, esperemos que la ciudad neoyorquina pueda controlar esto y todo este. Además te digo algo, no es el chiste, ¿eh? en no. noticias no hay chistes. O sea, son datos, cifras, son facts. Tú mira, si ¿sí está bien lo que le dices a Chinel Condi. Yo no sé Chinel Condi. No, no, ¿verdad? ¿Por no, qué me agarré esa maña? De decir? No, no. Está bien lo que le dices a Elvin, pero también, o sea, sí, también eso, el chiste es... Pero también tú eres muy cócura. ¿Por qué te gusta pelear con él? Te encanta el pedo y el. Aquí está ahí, ¿verdad? Buena, no Señor, se te... no me gusta a mí pelear con él. ¿Sí te...? no, no, no, no me gusta, Me Yo... gusta pelear con él, te gusta mucho. Eh, a mí, mire. Como, es más lo que. Me, como dicen, me entra por el ruido y me sale por el otro, señor. O sea, la verdad. Me, es más, me importa más una cucaracha. Una cucaracha que lo que digas ahí. Me importa una cucaracha que salga ahí en mi cocina. Eso es preocupante, señor. Bueno, menciona nada más bien es cucaracha, ¿eh? No cucaracha. No. Dije cucaracha. cucaracha. Dijo cucaracha. Dije cucaracha. No quieras inventar. Así, así exactamente así lo dijo. Bueno, regresando con el coronavirus, señor. ¡No acabas! No, señor. Okay. Italia, 16 millones de personas en cuarentena. El primer ministro de Italia anunció ayer domingo... Que todo Italia en cuarentena, señor. Debido a que ya son 6.387 mil los infectados, de los cuales ya hay 366 muertos por el coronavirus. Vitis, ya... Vitis, Vitis, el, el de la Juventus, ¿cómo? ¿No había nadie? ¿No había gente? En... No había nadie. O sea, no, están jugando por cerrada. ¿Y te, le tengo la cifra exacta? Son 470 casos de coronavirus en Estados Unidos. A ver, a ver, primero ¿por 470. ¿Por qué, ¿Por qué te metes en mi? De los cuales 76 si son en el estado de bueno, Nueva York. Ya ves, entonces ¿para qué te metes en mi noticia? Ya ves, ahí okay. vas, allí vas. Déjate meterte en todo lo del chino. Sí, Señor, él favor. quiere que me meta en todo no, lo del chino. No, no quiere meterte bueno, Señores, también déjenme decirle junto con pegado que también ahora la Liga 1 de, de, de francesa, League, la League League 1 Jugará puerta cerrada un mes no, por el coronavirus, sí, señores. Uh, pobre del... La competencia europea se ve afectada por el coronavirus. Ahora le tocó a la Liga 1, a la Liga One que se jugará puerta cerrada por un mes. Esto lo anunció, eh, lo anunciaron después de que el, del choque entre el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund de la Champions League donde la ministra de Deporte, que se llama Roxana Marachinó, anunció que se prohibirá la celebración de eventos deportivos, que reuniera más de mil espectadores, y esto fue porque también se, vi, se, se supo que una persona infectada del coronavirus fue a un partido de, en Italia y que también ahí infectó a harta raza, ese vato que andaba malo y dijo, sí la armo, sí la armo. Él no sabía que tenía coronavirus, pero cuando lo detectaron coronavirus después del partido que cayó al hospital, dijo, ¿de dónde vienes? Pues del partido de... ¿Cómo? Oh. Esto está de la tisnada, vale. Entonces, señores, se qué? va a jugar Gritando. a eh, eh, eh. puerta cerrada el, la, la Liga 1 de eh, Francia, por la primera división francesa, a puerta cerrada. Regresamos con Tito Padilla. Agapo, ¿qué tenemos hoy, hijo? Compañero, continuando con el coronavirus, pues también el día de mañana se reunirán este, otro día de salud y del club del Barcelona, por si sí, llegan a un acuerdo de jugar a puerta cerrada contra el Napoli. Champions League afectada, también en Los Ángeles, dijo Lebrón, si no hay aficionados, yo no juego. Así dijo, me vale el coronavirus. Fecha número nueve, resultados, ¿quién está hasta el tope de la tabla? Todo esto en los deportes. Regresamos contigo, Tito. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieren que se encuentren compañeros, continuamos con el coronavirus, bueno pues ahora también ya resulta que el día de mañana París Saint Germain el Dortmund se jugará a puerta cerrada en Francia, como usted lo decía compañero, ya la liga francesa lo dijo, es un hecho, y todos los partidos No habrá aficionados. Qué triste ver un partido sin aficionados, pero es más triste que si el coronavirus se desparrame por todo el mundo, ¿no, compañero? Hablándolo por lo claro, Tito Padilla, tiene que tomar sus medidas necesarias para que se detenga esta esta pandemia. Así es. Exactamente. Así es que, bueno, y como le dije, Barcelona-Nápoli también el día de mañana se juntarán o se reunirán las este, autoridades de salud de, de Barcelona junto con el club para llegar, es muy seguro también que por lo del Napoli que viene de Italia pues mejor se juegue a puerta cerrada y no por hacerles el mal, pero en fin, bueno cambiando de noticia, vamos a una noticia muy buena que el día de ayer ya se ganó un mote mejor, el Bombardero no le gustaba al señor, bueno pues ahora es el Rey Vela el Rey Vela, compañero, el día de ayer arrancó la primera temporada la primera jornada con un golazo la segunda jornada, otro golazo en un empate 3 por 3 este LFC es el alma, bueno pinta para hacer, o volver a ser el alma de la MLS junto con Carletas Vela. ¿Qué les parece, compañero? Oye, ¿eh? ¿no? Pues qué, güey, el primer año del equipo llega Vela y, y, y pone récords, que quién y cuándo cuando los vuelos, los rompan esos récords. Qué golazo de balón parado ti, no sí, Hombre, golazo, ¿eh? Golazo, al igual que el de la primera jornada, compañero. Este así como de cucharita, dicen muchos es que lo bañó, también, o sea que el muchacho brilla, el muchacho que es el mejor, jugador de la Liga MS, bueno, pues todos dicen que es el mejor jugador mexicano hasta el momento, por ahí, dándole guerra un poco a Raúl Jiménez, ¿qué le parece? Eh? Oye, Tito Padilla, este, ¿qué onda con el, con el Renato Ibarra, el de la América que golpeó a su esposa? Es hasta cuarenta Compañero años? Mal, Malísimo, está le dieron 144 horas de prisión preventiva porque tienen que desglosar y mirar todas las pruebas que va a presentar la Fiscalía, eh, según su su, este, su abogada, únicamente es para poder desahogar lo, lo, lo que está ahí o llegar a un acuerdo con la esposa. Dicen que la esposa no quiere un acuerdo, compañero, la intentó, bueno, ya había violencia doméstica, violencia verbal, Física, intento de feminicidio Y no únicamente por él, sino por otras cinco Personas que estaban con él, así de que todos Fueron arrestados, ahora, bueno, pues ya está En la cárcel, el Club América se dice En contra, y lo tiene separado hasta el momento ¿Ok? Separado, pero Con, esperando a lo que den los resultados para poder desafiliarlo del club. ¿Qué le parece? Se le sí. acabó la carrera a Renato Ibarra, compañero. Ah, oh, es que ¿no? se manchó. Sí, sí, que sí, Gacho. No. Embarazada, e señor, embarazada la, la esposa, don no, Cheto. Ya lo que le pegó Gacho. No, no, no, o sea, cualquier forma de gol de, gol de golpes está fea, cualquier. pero una cosa es un aventón, todavía ahí ya que también ya es violencia, obviamente un aventón, allá golpear a puños Y embarazada. Puños cerrado y Y el problema es de que enfrenta de treinta, cuarenta años, él podía haber salido sí. si la mujer lo perdonaba y no lo perdonó. Le que no sí, No no. no, no creo pero... que él primero mandó un mensaje a través de Twitter diciendo como que, que era falso, que, que no es cierto. Que estaban mal informando y a la mera hora, pues un fresco a bote está en el reclusorio norte. Lo, lo bueno, lo bueno es ahí, uh, chino, doncheto que a uh, la señora, y lo pongo de esta manera, según algunos este medios, fue lo que estuve el día de ayer mirando, la, la, la señora fue ayudada por su hermana, la cual la saca, y tuvieron que esperar a la policía fuera de su domicilio, o sea, escondida, no sé si en una tienda o en un local, para que llegara la policía, porque estaban muy, pero muy asustadas, y ellos le siguieron en la rumba a los otros, ¿qué le parece? Eh? A cañón. Chale, Jones. Oye, si vamos a lo que vienen siendo los resultados de la jornada compañero arrancó el pasado viernes allá en la corregidora donde Gallos Blancos empata uno a uno con Toluca bien otro empate partidazo ¿eh? partidazo el clásico el clásico este Capital. a capitalino tres por tres compañero pero fue un, de verdad como oiga, tira, el tira, mejor partido tira, de la tira, jornada tira. la verdad no yo pienso que lo que va de de, de, de la de, de la temporada chinés mi respeto los dos equipos entregados La bola nunca paró, no hubo media cancha, era ir y venir, ah, que si hubo errores arbitrales, que si hubo. Esto no tiene nada que ver, Gabriel. Es que ese día le dijeron al Memochoa. Sí, es clásico, Memo. Fíjate, Messi, el clásico de Capitalino, tres por tres, muy bueno. Otro empate fue entre Puebla y Tigre, va a cero, aburridísimo. Otro empate, los de Real de Monterrey están tranquilo, tranquilos, ya cuatro puntos, ya no nomás son tres, cuatro puntos. Último lugar de la tabla, pero ni modo, dos a dos empates rayados con San Luis, cuatro goles. ¿Quién para la máquina? Máquina del Cruz Azul, cuatro por doblemente, Cholestinches de Tijuana. Zorros del Atlas, uno por cero, le gana a Santos dos goles por uno gana el clásico tapatío este chivas de algo de la cara mal y le digo porque aunque aunque hayan eh, ganado no importa lo va a criticar no es posible que un equipo con tanto potencial con tanta rapidez se conforme con dos goles, lo demuestra la, la, la máquina, lo demuestra cualquier otro equipo, Chivas, si tienes para ir a, a terminar, a finiquitar un partido, hazlo, no te eches para atrás, que si el arbitraje, que si me escucharon, eso no tiene nada que ver, si tenías para terminar el partido y más un clásico tapatío, ve y termínalo, no terminen el nacional con el, el ocer a la mano los aficionados, es no, no sé, la verdad. El día de ayer dos partidos, sí, Monarcas Morelia de ahí le pega dos goles por uno a los rayos del Necaxa y cierra la jornada otro que sabe meter goles ¿Y quién pagó los platos rotos? Bueno, por los bravos Luis de Juárez. Va hasta allá de León y le mete cuatro goles por uno. Si ¿Sí no estoy en visiones, Cuatro por uno gana la fiera, compañero. ¿Cómo está la tabla? Bueno, pues en primer lugar, la máquina de tu Azul con 19 puntos. En segundo, León. Tercero, Águilas. Cuarto, Pumas. Quinto, Chivas. Sexto, este Braulto Juárez. Séptimo, Gallos Blancos. Y en el octavo lugar, Tuzos del Pachuca. ¿Qué le parece, compadre? Ay, no podía. ¿De qué se está riendo? Oye, es que Tito o sea, se emociona y a veces ni se le entiende y ya le sigue. Porque no, no, no. Se... ¿Y qué? Hasta la... Oye, Tito. Hasta la Ferrari se rió. ¿Quién la ganó cuatro Ferraria... y no vino? Oh, el fantasma de la Ferrari se rió. ¿Quién ganó cuatro por uno, Tito? ¿Quién ganó cuatro por uno, Tito? Dios. los eh, a, le, sí, la fiera le va y le mete cuatro por Oye, uno ¿Serefo? a los nuevos, ya ¿Qué, Juárez qué onda con eh? el Atlas van a van a de van a correr al técnico del Atlas o no vale mire compañero qué bien que me tocó ese tema porque estuve todavía horas sí, pues, no sé, por eso Cernosa, a las tres y media cuatro de mañana estaba mirando todavía un hoy en la madrugada estaba mirando un, malísimo lo que le hacen al señor director técnico de zorros del Atlas una conferencia de prensa dicen que están, están mirando a ver si sí son cinco partido salir lo que ha perdido, pero de verdad cuando una, un pseudo periodista, y lo digo pseudo periodista le da con todo a un director técnico que está trabajando que no creo que el director técnico le diga al equipo ve y pierde, sino que prepara una semana para ganar, yo pienso que es malo que le estuvo diciendo por ahí un este, pseudo periodista, de que si tú que no tienes vergüenza, que no te vas a retirar y, o sea, intentando dándole y dándole, dándole a Rafa Hasta que Rafa, con toda educación, dice esto, respeto a tu punto de vista, taca, lo deja callado, la verdad. Pero ojalá, digo, ojalá que sí le den la continuidad, compañero, eh, que tengan la paciencia y la sapiencia, los del Atlas, porque ahorita para cambiar a estas alturas del, de, de la temporada, pues ya no van a resolver absolutamente nada, es mi punto de vista. eh No, Betito Padilla, pues bueno, que este, tener mucho cuidado cuando se le cuestiona a un técnico, no sí, va a pasar compañero. lo que le pasó con Careca allá en, en, en Perú? le un una un sí, le puso una y al rato le gana a todos y llega a la final de la Copa América y qué manera de callar pan, pan. ¿no? Eh, en el caso del Atlas, mira, voy a decirlo, va a sonar bien feo, pero no lo digo por Diga. ese lado. El Atlas como que era ahorita ya está mal. Entonces, eh, entonces mejor seguir con el proceso, de todos modos, ya no ya no pues ya no va a levantar Tito ahorita lo que Me, resta... No, no, compañero, sí, no, no, no, no, no. o sea, no, y no nos escucha mal. Yo lo veo más lo que acaba de decir usted, compañero, lo veo más sensato en estos momentos. Ya estamos en, el, en, en la número nueve, ya se terminó casi ya, ya va de, ya va de caída el, el, el, el torneo. Ok, vamos a reorganizarnos, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué ya tiene Rafa. Si no nos parecen las, las ideas de Rafa para poder reorganizarnos, ¿por okay, qué lo despedimos al final de la temporada? De esa manera yo pienso que sea lo más sensato, compañero. Tit Padilla, háblalo de Lebrón, ya para irnos, hijo. Señores, señores, dijo Lebrón que si él... O que si la liga, la NBA, dice que se jugará puerta cerrada, yo no juego, como dice yo no juego. Así dijo él, ¿por qué? Porque se juega para ellos, ¿por qué? Porque una duela siguiente no es duela, ¿por qué? Porque no es la emoción. Es su punto de vista de Lebron, pero dice, lógico, da, da un paso atrás respeto la, la, lo que decida la liga, pero yo no juego, ¿qué le parece? Ok, Tit gracias, hijo, tus redes sociales, no, con... te van a salir clarito, clarito. Tito Padilla, 74 todos ¿Ya? son espacios, o Tito Padilla Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compártanla, pero más les agradezco si le dan like a las páginas, yo me voy, me borro de su y me desaparece quien digo oiga, Deportes, Tito, Tito Padilla. Al regresar, don Cheto, se graduó de dentista el novio de Yalitza Zaparicio en la UNAM. Uh, ella estuvo presente, claro además. Son tan blanquitos ella. Además, Elena incluida en el Salón de la Fama en Houston, Texas. Es la primer latina y la segunda mujer. Y Julián reconoce en Tijuana que la investigación en su contra lo ha afectado. Y no solo a él, sino a las 100 personas que trabajan para él. Le tengo los detalles al regresar. Buenos días! ¿Qué está pasando? Escándala, muy buenos días a toda la gente que nos escuche en este lunes de seguir rechinando el catre. Le mando un abrazo, un beso, toda mi energía, mi vibra y mi amor a todas las mujeres aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras. En este día donde sin ustedes, la verdad es que la vida no es igual. La verdad es que eh, un día sin nosotras es el día de hoy, donde sobre sí, claro. todo en México y hay que recalcarle a las mujeres que sin ellas la vida, el programa y todo no es lo mismo. No es lo mismo, se les extraña mucho. Que este sea el comienzo de un cambio de verdad grande. Sí, se, se necesita un cambio de fondo, don no nada más a, a aparentar, sino un cambio realmente de mentalidad en la sociedad, de, de, de que el machismo empiece a extinguirse, de muchas cosas. okay ya, ya, tus noticias, aquí estás comentando, dando tu opinión, da tus noticias de espectáculos, ándale. No son noticias, son noticias, ¿eh? Dije noticias. noticias. Dije noticias, apúrate. No me voy a apurar. Yo me puedo, mira, es más, puedo quedarme aquí. No, pues, con no estén peleando, ya vamos. Oiga, don a, Cheto, bueno, pues, el cirujano dentista, novio de, de Yalitza Aparicio, nominada al Oscar. No caigas en provocaciones. Se llama André Montes Fuentes, don Cheto, y ah. este fin de semana se graduó, él sí, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él no nada más fue, él terminó su carrera en no, la UNAM. Con, con razón, ella tiene su dientadurita muy bonita. Esta no es dientadurita, es dentadurita. Es dentadura. Debería ser dientadura. ¿Por qué? Pues son dientes. No, pero es dentadura. Bueno, la cuestión es que se graduó el novio de Yalitza, ella Ajá. estuvo ahí para acompañarlo, de hecho, Ajá. Yalitza también estuvo participando de, de alguna forma en los movimientos estos del fin de semana, Don Cheto, no, no publicó si estuvo en la marcha de ella, pero estuvo el fin de semana para apoyar a su novio en esta graduación, lo que nos da a entender que sigue con él, la relación va viento en popa, y a pesar de que ha sido muy criticada, porque Or dicen que... Eh, el hombre no está como de muy buen ver, pues ella, pues ella tampoco está de muy... Es que ira, vale, es que ira, te voy a decir una cosa, que ya te lo dije un día a ti sí. y a Giselle, y es que ustedes, usted, un día hoy oí a Said y a Giselle, no voy a decir de qué pareja estaban hablando, pero diciendo que, es que cierta mujer estaba bien fea para cierto artista, uh -huh. y yo les dije, chavalo, y te lo repito, es que ustedes están viendo que la chica Ferrari es esposa de... No sé, ¿de quién te voy a poner? De, de Nathanel Cano. ¿vale? Okay, okay. Porque usted está viendo a Nathanel Cano como el artista. Pero quítale título de artista y es un muchacho normal. Entonces, tú estás viendo a, a Yalitza Paricio como la nominada al Oscar. Pero quítale todo eso y apenas está el Belispa Palgarrero, viejón. Correcto. ¿Entiendes? O sea, dejemos de ver a la gente porque anda con un famoso o una famosa. Hay que ver que anda con una persona. Quítale el título, quítale la fama. Para que veas que hace un buen match, pues. Seguramente sí. O sí, pues, vale. Seguramente. Oiga, por otro lado, Selena, este fin de semana fue la primer latina, latina inclui incluida en el Salón de la Fama del Rodeo Houston, Don Cheto. Justamente al lado de la estrella donde está Elvis Presley. Este Salón de la, ¿Habla la bien, Fama... Habla bien. ¿Qué? No, adelante, adelante. Cállate el perro, chico. Sí, si sí, no, deja de estar metiendo aquí tú el, la, la pata a nosotros, vale. Como si tuvieras algo mejor que decir tú. A ya no voy ya, ya. Sí. Ya no voy gignaya. Generalmente cuando hablas, hablas la boca para decir. Sí, eh, nomás hablas puras tonteras hola, y, hola. Bueno, hola. Eso sí. la cuestión es que en este salón, Don Cheto, de la fama en Houston, Texas, que está conocido como Houston Livestock Show and Rodeo rodeo, rodeo. rodeo. Eh, es, un, eh, es un lugar muy importante, don Cheto, porque justamente han, han, han, hay estrellas de muchos artistas que significan algo para la cultura. Pues tengo. Yo no yo ¿no? me han dicho no. de hecho Selena es la primera latina. Oh. Y de hecho es la segunda mujer, hay una cantante que se llama Reba eh, Ma, Macenture, Ma no sé cómo se pronuncie. O oh, sí. Eh, es una cantante de es una cantante de country ella es la única mujer era la única mujer ahora con Selena ya son dos, dos. pero es la primer latina Eh, estuvieron ahí Avi Quintanilla, también su hermana Susette y justamente este año que cumple 25 años de haber fallecido Selena, Ajá. pues están haciendo diferentes eventos, e inclusive lanzaron su maquillaje, fueron a, a presentar sí. la estrella no, Un a ver su un, serie un Renacimiento el... bien, bien bonito Selena, nunca se ha ido, pues no creo que malinterpreten no, a qué voy a decir, pero otra oh, agarró como segundo aire muy bonito Selena y su música todo. Sí, señor. Ajá. Y además, la verdad es que me parece que dentro de lo que nos pueda gustar o no La familia Quintanilla ha, per, ha prevalecido la memoria de Selena y ha hecho muchas cosas para que la gente la siga recordando. Este año van a, van a estrenar la serie en Netflix y al parecer va a venir una película de qué hubiera pasado si Selena siguiera viva, y al parecer quieren que a Jennifer López sea la misma actriz que hiciera este supuesto de qué hubiera pasado. Ahí viene el chino, jálate china ahí vienes a alegar. ya dejen descansar en ya ¡Se les acabó el dinero a los Quintanillas! ¡No van a el dinero, la familia! ¡Ya dejen las descansar en paz! ¡Corre! Ya te conozco tus argumentos. ¿Cuál es tu envidia? No es envidia, pero ya chole. ¿Tú quisieras? Que, mira, tú tuviste un accidente y si tú hubieras mu morido muerto, hubieras querido que nos olvidáramos de ti completamente, Chinel. No olvidar, pero digamos... yo se la Pues si nos hubiéramos que... olvidado. ¿eh? ¿Te ¿Recuerdas algo bonito y se acabó y punto? Aquí es... ¡oye! Oh, ¿ya cuánto tiene? Y todavía siguen y siguen. Bueno, que hay que mantener viva la llama. Mira, Llamas, solamente te voy, a te voy a dejar un dato para dejarte pensando. El año pasado, 2019... Selena y Jenny Rivera estuvieron en el top 25 como las artistas más tocadas a nivel mundial. Eso significa que sus fans quieren seguir escuchando música de Selena y de Jenny Rivera. Te pese a ti y le pese a quien le pese. Entonces, al final del día, señor la gente que son fans de sus artistas quiere prevalecer con la memoria viva de sus artistas, Chavales, no aunque a Chino... A Selena. ¿Cómo, güey? No sean morrillas en Tengo Talento de 14 años 13 años que van a cantar de Selena, Chino. ¿Y las pueden a cantar? No, señor, señor ellas van y con vestidas y todo. Ellas dejaron un legado. Si tú hubieras muerto el sábado, no hubieras dejado nada. Nomás, no, no, no te digo, para que pienses no, que vas a dejar. Chino, chino, no la la net ne chino, en sí, viramos, chino. Hecho, el, el programa normal, ¿eh? Sí. Eh, no, más, hoy no va a venir el chino y a la mejor mañana tampoco. Así grande <risa> el chino más ¿eh? Hoy no va a venir el chino, creo que murió. A la mejor mañana tampoco, ¿eh? Pero pues bueno. Y San se acabó. San se y acabó. así debe de ser. El show debe continuar, señor. Solo espero que llegue alguien que pueda llenar este gran hueco que voy a dejar. ¡Ah! Y solo espero que alguien llegara y, y del ancho porque es difícil. Ah, no. más te digo, no. este no, hueco no, no. lo ha llenado mucha gente chino. No más digo, no, no más digo. Más, sí, sí, sí. Bueno, bueno mira, mira chino, mira, Te voy a decir ¿Ah, tú, ¿Tú sabes lo que es la, chi, la chancharra? la chincharra, la chincharra? Chincharra, sí. es como las hormigotas. Sí. Ves que hacen como unos hoyitos en la tierra. Uh -huh. Ese es el hueco que hay hasta aquí No más te digo, oiga, ese huequito de la chincharra Bueno, déjeme, déjeme eh. hablar con la chincharra y póngame atención, y es que este fin de semana se presentó Julio en el estado Chevron allá en Tijuana, y por primera vez reconoció que esta investigación en su contra, que ya lleva más de cuatro años, don Cheto, si sí ha acabado en algún aspecto con oh, su no, carrera. Te imaginas. Eh, Dice que obviamente los ingresos, las tocadas ya no son lo mismo, y además tiene que prevalecer a pesar de no sonar en la radio, y que inclusive situaciones como el coronavirus, donde le están diciendo a la gente que no vaya a eventos masivos, pues También está afectando su economía, su bolsillo y no solo el de él, sino el de 100 personas que trabajan para él. Escuchamos lo que dijo Julián Álvarez. La cuestión del de no estar nosotros, de, de estar en desventaja con la competencia de ahorita, la música va muy rapidita del día a día, nuestra música no puede ser expuesta como otros artistas vienen problemas como el coronavirus, lo que acaba de mencionar, sí, cuando la gente ya entra en pánico y dice no voy a donde hay multitudes, no voy por temor de, de contagiarse de lo que sea, sí nos pega, si sí nos pega desgraciadamente y, y, y creo que no nomás los gruperos en todos los ámbitos, y lo digo porque en pláticas llamadas con los empresarios, ese es un tema que sí se toca y sí se teme. Ah, directamente, somos casi casi 100, yo creo hoy por este evento venimos casi 100 personas que venimos, imagínense todos los que están en la oficina, los que, los que pintan marda, los que, los, los que hacen... Los... ¡Qué audios robados tan gachos, de baja calidad, feos, de verano! Para empezar, no son robados, eh, don Chito. No, no, son, no, no son robados para empezar, eh. Nosotros fuimos invitados al concierto de Julión y había ruido porque había gente tocando estaba la gente los artistas teloneros estaban tocando ahí que su nivel cae con por ese tipo de mira su nivel cae desde que te tiene a ti aquí al aire nomás te digo nerviosos por nervioso. desde que te tiene aquí desde que te tiene nervioso. el eres tú o sea que cállate el perrocico, si sois ahí en mis redes sociales sí sois ahí y aquí sigo hasta las 11 aunque le pese al mundo y al chino bye ¡Feliz domingo! ¡Ay, no más! ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! ¡Nueve de marzo! ¿De dónde sacó el domingo usted? No, Se No va a un toto to loco yo. ¡Feliz lunes! T traigo el domingazo todavía siguiéndome y mis <risa> los talones. Bueno, este, hoy 9 de marzo, este, eh, eh, apoyando este paro de la mujer, ¿verdad? Giselle no está presente. Eh, tenemos nuestro programa normal está los horóscopos con el buen José Isaías... ...que nos va a decir que nos depara la semana... ...dependiendo nuestro signo zodiacal... ...le damos la bienvenida con mucho gusto... ...José Isaías, ¿cómo estamos? ¡Buenos días! Hola, muy buenos días, Don Cheto, así es... ...en vivo, 9 de marzo... ...y también, bueno, les mando un saludo y una felicitación... ...Don Cheto, a todas las mujeres... ...que yo estoy a favor de ellas... ...a lo que no estoy a favor es al vandalismo... ...que hubo en la Ciudad de México, Guadalajara... ...y en las ciudades que se aprovecharon a vandalizar cosas históricas pero bueno, es su día, las apoyamos y les mando una gran felicitación a cada una de ellas. Así es, José Isaías. Y bueno, pues esto no para. Y es que luna tan bonita se miró, no la vieron bien grandota. No. Ay, parecía mi cara, así grandota, redonda. Hoy es luna llena, imagínese. Llena de. Hoy? hoy es luna llena esta noche. Oiga, José Isaia, vamos a empezar entonces con los con los de horóscopos y empezamos con Aries. Así es, Don Cheto, los horóscopos van de acuerdo a la luna llena, como la luna llena del día de hoy le va a afectar a cada uno de los signos, y así es, empezamos con el signo de Aries. La luna de la luna llena del día de hoy te ayudará a encontrar el equilibrio entre la independencia y la unión. Si eres soltero, tienes que entender que el ser independiente es un orgullo y el no depender de nadie es algo que te debe de llenar de satisfacciones. Y si estás en una relación, lo importante es que la luna llena te va a saber llevar una unión familiar y compartir con tu pareja y buscar el equilibrio y no ser tan egoísta con tu media naranja. Eso es bonito, amigo de es entonces, entonces ya eh, le pinta para que empiece a despertar y dejar ese egoísmo con su pareja atrás. ¡Vamos con Tauro! Así es para los Tauros, bendita luna llena de hoy, esta te traerá claridad a tu mente para que pienses, escuches, hables y decidas con claridad, y esa confusión que traes en tu cabeza, esta luna te traerá esa tranquilidad que tanto quieres, ya que últimamente la has perdido. Entra en meditación y pídele desde tu corazón que tienes que tener mucha paz, que te traiga claridad a tu vida, y lo más seguro es que te lo va a conceder, mi querido Tauro medite. Ahí viene claridad, pero después de la meditación, Tauro, vamos con Géminis. Así es para todos mis geminianos. semana donde la luna llena de esta semana, pondrá orden en tu vida y a los seres que te rodean. Si crees que tú o alguien que trae un desorden en su entorno, a partir de hoy la luna empezará a ordenar todo por semanas o meses que has estado ahí fuera de lugar. No reniegues. Si hay algún cambio que no te gusta, déjaselo a los astros Y esta semana será la mejor para que empiece a organizar todo, mi querido geminiano. Amigo de Géminis, creo que ya viene la organización y ya empiece esta semana. Dices, mandar menos huevonada, huevonada que otros días, <risa> vamos con cáncer. Así es para los cancerianos, semana de mucha tranquilidad. Esta etapa lunática del día de hoy te traerá tranquilidad que tanto pides. Desgraciadamente cuando no te llueve, cáncer te llovizna, pero festeja ya que a partir de esta luna todo empezará a cambiar, recuerda que los efectos lunares son muy fuertes, son capaces de aumentar la marea, hacen cambios de personalidad a los seres humanos, eh, adelantan un parto, así es que no dudes, y por qué vas a dudar que va a traer tranquilidad a tu vida, así es que pídele hoy, y cáncer te va a traer esa tranquilidad, la luna. La luna le trae tranquilidad a nuestros amigos de cáncer, Leo. Así es, para los Leo, la luna llena de hoy... Con tu confianza cósmica aumentarás tu seguridad, ya que últimamente estabas pasando por una etapa de mucha inseguridad. Leo, últimamente titubeabas mucho para tomar alguna decisión, pero lo bueno que te regresará esa seguridad que habías perdido en los próximos días y de hoy en adelante te sentirás más confiado, más seguro para tomar decisiones y no tengas duda, ya que todo va a salir bien. Ahí está, para nuestros amigos... De Leo. Leo, no hay no hay duda que las cosas van a mejorar para usted. Vamos con Virgo. Así es para todos mis amigos de Virgo. Esta semana de luna llena donde a ti te afectarán los sentimientos, ya que vas a andar muy sentimental, muy chippy. Esta luna ah, removerá cosas chippy. del pasado. Cosas que te pondrán triste, te lo estoy advirtiendo, así es que no dejes que esa energía te ponga down, al contrario, utilízala para recordar esas vivencias con alegría y que te den fuerza para seguir adelante. En pocas palabras, ¿De chillón? Punto, se acabó. No, más bien que recordarlas uh, para que le dé fuerzas, no para para sentarse ahí a sollozar por esas vivencias del pasado. Regresamos con Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis con el buen José. Allá estamos en vivo. Hoy lunes 9 de marzo, regresamos con los horóscopos. Don Cheto, al aire. Y me preguntaron qué pasó con tu cariño y les contesté la neta traigo broncas con cupido. El amor no fue para mí, el amor no fue para mí. A mí el pisto y los corridos. Sé que el alcohol me hace daño pero ya lo perdoné. de día santo ve triste, más de gitos te olvidé, pa tomar quería un pretexto, pa tomar quería un pretexto y contigo lo encontré. Vendaje una llenadera porque dicen mis amigos y que no tengo. Si de a tallar se aprende, yo contigo me gradué. Un día pensé perdonarte, un día pensé en perdonar Ya se echó a la perdición, pobrecito anda diciendo. Y se si ahorita borrachos porque traigo un sentimiento. Del corazón estoy jodido, del corazón estoy jodido, jodido pero contento. Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné. Entonces días se anduve triste, más lo he visto, olvidé, va a tomar quería un pretexto, va a tomar quería un pretexto y contigo lo encontré. Vendame una llenadera porque dicen mis amigos. Está escuchando Don Cheto al aire. Estamos escuchando al buen José Isaías, señores, al aire con los horóscopos que nos depara la semana que la semana que ya empezó, vamos con el signo Libra José Isaías. Así es, Centro, para todos mis amigos Libranos, semana donde los rayos de la luna llena de hoy iluminarán esas áreas de tu vida que no están muy brillantes. Esos rayos te van a ayudar a que veas tu vida de color, ya que últimamente la has estado viendo todo gris. Así es que aprovecha esos rayos para que llenen de fuerza y de luz tu vida, donde algunas áreas necesitan esos rayos cósmicos que realmente estás viendo todo a oscuras o muy grises, así es que Librano pide esos rayos para que iluminen tu vida ahí está señores eh, a pedir que los rayos de la luna iluminen su vida, para que empiece a ver las cosas más claras y con más color vamos con escorpión Así es para todos mis escorpiones, tiempo propicio para autoanalizarte, la energía de esta luna llena será como un espejo para ti, porque verás cosas que tienes que cambiar y cosas que tienes que reforzar, de igual manera te va a ayudar a ver quiénes son amigos fieles y quiénes son amigos que nada más son de pantalla por eso es bueno para dar consejos, eres buenísimo mi querido escorpión para dar consejos y para opinar, pero nunca pones atención a ti, así es que es tiempo que esta luna te ayude ahora a autoanalizarte. Ah, está, bueno ese. Ah, está bueno ese escorpión, ¿eh? que esta luna cuando la voltea a ver allí empiece a pensar en las cosas, las cómo, cómo hace las cosas y cómo toma las cosas también, vamos con Sagitario. Así es, para los sagitarianos esta semana la luna llena te traerá salud a tu vida, ya que últimamente estás viendo afectada esa salud, así es que esta luna llena te va a dar un empujoncito para que salgas de ese estado, que siempre te sientes cansado, sin fuerzas y sin ganas de hacer nada. Así es que aprovecha esta noche para pedirle a la luminaria que te envíe esos rayos para cargarte de energía. Ok, que se cargue de energía, amigo de Sagitario, esos rayos de la luna del día de hoy. ¡Capricornio! Así es para todos mis capricornianos, esta luna del día de hoy, de esta noche, será la responsable de aumentar tu líbido. En otras oh, palabras, man. andarás muy ardiente, muy sexual, muy seductivo, muy cachondo. Así es que diriges energía al buen camino, ya que esas personas casadas tendrían la energía de que van a sentir que se sienten solteros. Así es que, ojo. Y aprovecha también esta energía para fortalecer esas relaciones de pareja. Y si eres soltero, aprovechalas para encontrar tu alma gemela. Pero vas a andar muy ardiente, Capricornio. Ahí están está los de Capricornio, van a andar ardientes, ardientes los bofones. ¡Acuario! Así es, Acuariano, semana donde aumentará tu confianza y que vaya que la necesitas. Debes de volver a confiar más en ti que en los demás. Recuerda que tú tienes las mismas cualidades de los triunfadores y de la gente exitosa. Así es que la luna llena del día de hoy te dará un empujoncito para que veas que tú tienes todas las cualidades y las fuerzas para triunfar y para lograr tus objetivos. Y en caso de ser víctima de bullying acuariano, esta luna llena también te va a ayudar a cancelar y a bloquear esas energías negativas que otras personas tienen hacia ti. La luna lo va a ayudar a bloquear lo negativo de otras personas hacia con usted, amigo de Acuario. Cerramos con Pisces. Así es, Don Cheto, cerramos con el signo de Pisces. Con esta luna llena Pisiano será un buen momento para estrechar lazos familiares, así como para solucionar conflictos dentro de la familia y con amigos o amistades. No dejes que el orgullo te impida recuperar el amor de los seres más cercanos y a los seres que más amas. Así es que limar asperezas por ahí mi querido pisciano esta noche eso es bueno ah, Limaras chulo mi chino es de piscis que le pasó un accidente al chino <risas> el sábado José Isaías. Ch se chocó contra una camioneta en la calle así es don Cheto, lo habíamos dicho por ahí creo que en, el, en los horóscopos del inicio del mes que los los signos de piscis tuvieran cuidado con accidentes automovilísticos y bueno de eh, ahí el chino tuvo, pero lo bueno que está bien, don Cheto Lo bueno que está bien sí, Aquí está con nosotros, tenemos chino para rato pa rato, si no, tiene, se le <risa> cae el show, señor Se me ay, cae el show, qué. <risa> ¿y qué voy a hacer yo? Pues es soy mi... <risa> Eh, oye José Isaías, ¿cómo se portó acá la salida por allá contigo? <risa> Estuvo muy bien. Estuvo muy bien, estuvimos fuimos ahí a unos shows, estuvimos ahí eh fue un, más que nada que en fiesta fue algo un viaje de relax, mi chino. Estuvo bien, se portó bien para que no te preocupes. Ya soy una señora ya. sé. Sí, güey, sí. Bueno. sí ya, ya señora, Ay, se. Nos sea, hicieron una llave, a, ven, no, a ve ve las patitas. Eh, acá cosea tejer así. Ay, gente, que ahorita mira, vamos a nightclub. Ay, no, no, no a quería tomar. Y ya punto de cruz. Ay, nosotros. José Isaías, sus <risa> redes sociales. Sí, don Cheto, José Isaías esoterista soterista en Instagram, Facebook, y también por ahí en que se suscriban en YouTube, que estamos subiendo, ya subimos un video, vamos a subir más recetas para la gente, don Cheto. Ándele pa' que se suscriba ahí con José Isaías. Isaías esoterista. soterista. soterista, José Isaías esoterista para que se este eh, se se se, se, se sus, suscriba. Suscriba. Ahí, con él, ok. Sustima. Pues regresamos con más aquí el día de hoy, 9 de marzo, paro nacional de la mujer, a las que sí se tomaron el día, pues qué bueno, y las que no pudieron porque pues ay, pues hay cierto temor, ahí no va a ser la de malas, de todos modos con que apoya a las que sí, eso, eso, eso es ideal, eso es lo bueno, ¿Verdad que sí? regresamos. ¡Mira, buenos días! 28 minutos después de la hora, 28 minutos después de la hora. ¿Cómo andamos, chavalada? Al puro millón. Oiga, y, y, y que me llegó un Kentamalay Tamalai en, en, en Instagram de esos de no creercito, de de, de, de, de, de, de coronavirus. Un, un Kentama Tamalai del coronavirus. A ver, échelo. Miren, este programa se caracteriza... Se caracteriza. Se caracteriza porque no no tenemos cosas este, planeadas ¿eh? no no no, no tenemos cosas planeadas <risa> ni, ni ni pregrabadas ni, ni ni nada o sea como si como, como pregrabadas, sí pues verdad cuando voy a lo del tengo talento pero en el sentido de que no planeamos como llamadas falsas pues otros programas lo hacen y qué bueno pues si a ellos les funciona les funcionan. está bien claro. porque en la guerra en el amor y en la radio todo se vale Pero me llegó una, y yo hasta le dije al vato, ¿estás seguro que no? Que está cierto? lo, ¿Es cierto lo que me estás diciendo, mi hijo? Cien por ciento, señor. Entonces, es un kentamalai del coronavirus. A ver, cuéntanos. Ahí te va. Dice, buenos días, viejón. Le tengo un kentamalai. No diga mi nombre, porque son unos conocidos. No se los vale. Se los voy a mejor a platicar, porque es muy largo. Dice nuestro amigo Jaime. ¡Ay! ¡Ay, hombre! Ah, ya, no ya, ya la regué. <risa> hay muchos jaimes, hay muchos jaimes. Para muchos jaimes, dice. Don Cheto, hay un camarada mío que tiene una que se casó por se, en segundo matrimonio con una mujer que su hijo vive en Italia. Entonces su hijo, el hijo del otro el hijo matrimonio? De, el hijo de las de la, de la, sí, o sea, el camarada este se casó con, en un, los dos son segundo matrimonio okay. la, esta, esta pareja. La señora ya tiene un hijo grande okay. que vive en Italia, que embarazó a la hija. Digo, embarazó a su esposa. Okay. Entonces iba a nacer el, el su nieto de la señora okay. y él fue a Italia a ver a su hijo y a conocer a su nieto. Cuando regresa de Italia, fíjese este es real, 100% real. Cuando regresa de Italia, el esposo andaba nervioso por lo del coronavirus. Entonces, cuando llega por ella al aeropuerto de Italia, al aeropuerto de Los Ángeles, el vato lo primero que le dice es, ¡Ey, vamos al doctor! A que te, a que te haga un... Eh, un, un diagnóstico, análisis eh, un chequeo él dice aquí análisis pero bueno a que te hagan el chequeo y la mujer dice estoy bien no tengo ningún síntoma de nada qué te traes tú qué no no no no tienes que ir tienes que ir si no hoy mañana pero mañana no tienes que pasar de que vayas a que te hagan un diagnóstico del coronavirus y la mujer decía estoy bien es donde yo estaba no hay eso no hay no estuve en contacto con nadie estuve con mi hijo en el hospital con la con la nuera no pero es que tienes que hacer porque vende y tal entonces el vato insistía insistía insistía que la señora tú, tenía que a huevo para llegar a su casa tenía que a fuerza ir a hacerse un chequeo de coronavirus entonces la señora dijo ¿sabes qué? llévame a mi casa de mi mamá hasta día de hoy todavía está en la casa de su mamá ¿y ya están enojados? Eno, se enojó la, la señora se sintió Se sintió como, ¿cómo es posible que tú te estoy diciendo que no tengo ningún síntoma de nada? Y tú, a y tú estás a fuerzas, asustado, que, queriendo que casi, casi que no entre a tu casa, hasta que no venga con un papel de un doctor que me diga que no tengo coronavirus. Llévame a mi casa de mi mamá. Y el vato, los, y el vato todavía... No dijo, no, mi amor, no lo tomes así, simplemente quiero. No le dijo, pues sí, pues sí mejor. Ah. Y la ah. llevó a su casa. Hey, su y la llevó a su casa de su jefa. Eso va a ocasionar divorcio, ¿eh? Él lo digo ya. Capa. Va a ocasionar divorcio, señor. Bueno, entonces el camarada dice aquí, ¿quién está mal ahí, Él o ella? ella. ¿Quién está mal ahí? Ella porque dice, ey. Eh, eh, eh, no me quiero hacer el chequeo, o él en que diga el eh, que esté terco, a que se tenga que checar antes de, antes de vivir su vida normal en su hogar, después de llegar de Italia, ¿Quién está mal ahí él o ella, que la gente opine 818-520-1055 o 1 seis 446 6653 ya lo sabe, también puede mandar su mensaje de audio al whatsapp de Don Cheto al aire 818-480-1690 Don Cheto, y para mí está mal morra digo, tienes que saber que Ahorita con lo del coronavirus y en Italia que está tan fuerte o que ha brotado allá últimamente y tú vienes de allá, nada te cuesta ir a hacerte un análisis, nada te cuesta. Por seguridad de tu familia, por seguridad de todos tus seres queridos, yo voy, me hago una revisión y después llamo a mi casa a gusto, no tiene yo, está mal amor. Para mí, señor, si bien el periodo de incubación del coronavirus es de 14 días y hasta 14 días después pueden En ocurrir síntomas o surgir síntomas y me parece que si sí, era una medida de prevención importante que pudo haber tomado la señora el problema no es el qué, el problema es el cómo señor a mí me parece que el vato, o sea el esposo de la señora, no le dijo de la una forma correcta de no, no, no, no casi ni entres ni me saludas porque luego traes coronavirus, no, vete a checar antes creo que esas formas, ese paniqueo fue el que la pudo haber molestado a, a la señora Y todavía que después él le dijo, ¿si te llevo a casa de tu mamá? No, pues eso va a generar divorcio. A mí me parece que el que está mal es él por las formas de cómo manejó la situación. Desde antes de que viniera, le pudo haber mandado un mensaje o de la forma que se comunicaran cuando, cuando ella estaba en Italia y decirle, ¿sabes qué? Hay mucha información de que en Italia es donde está pegando los aviones, el aeropuerto, ¿Cómo etcétera. te sientes? ¿Cómo te sientes? Vamos, te voy a, llegandito te voy a llevar al doctor. Pero un for, una forma como que está preocupado de ella, no como de... ¡Ay, ya vienes tú con tu contagiadero! ¡Mejor vete con tu mamá! Bueno, ¿quién está mal ahí? ¿Quién está mal hay, señores? ¿Quién está mal ahí? 8 520, 5 quién está mal hay, Chinel? Ya lo dije, señor. Ella, ella está mal por enojarse. Si yo quiero... A la familia, de cierta forma, a cuidar, ah, pues voy y me hago una revisión, como dicen acá, un chequeo, pues nada te cuesta, hombre, por seguridad de toda la familia y de tus seres queridos, punto, se acabó. vamos con música, viejo! Yo no sé, yo por un lado sí me aguitaría si a mí, mi, mi esposo, a huevo, que el que yo vaya, vale, yo sí me aguitaría bueno, Yo sí diría, bueno, bueno, bueno, pues tú, pues, tú pues, ¿qué? qué gente? Vamos a ver qué dice la gente. 돈, pues, tú, pues, 8, 8, 18, 7, 8, ¿no? <risa> 5, 20, 10, y ¿Usted qué opina? ¿Quién está mal ahí? En Tamalay, chavalada, eh, la mujer, esta mujer, eh, su segundo matrimonio, pues ella, ella se casó con un camarada aquí en Los Ángeles, California, ella fue a visitar a su hijo, un hijo que ya tenía su primer matrimonio, que vive en Italia, por cosas del destino, entonces ella fue para allá y al regreso el esposo le dijo, eh, eh, eh, eh bueno, vete a checar, eh, eh, eh, porque no voy a hacer, entonces ella dijo, no tengo nada, no tengo síntomas, no estuve en contacto con personas... De todos modos, de todos modos, mañana, ahorita vamos o mañana a ver, pero que no pase de mañana. Entonces, el camarada, el esposo, en vez de recibirla con cariño, con un cómo te fue mi amor, la recibe con, queriéndola llevar a huevo al hospital a que se haga un chequeo del coronavirus. Ella queriendo un beso. Y la morre, ¿sabes qué llévame a mi casa mi mamá? Y el vato le dice. Ok, pues sí, pues sí, mejor. <risa> ¿Quién está mal ahí? El vato está mal ahí. ¿Por la ¿Por morra qué? está mal, ¿Por qué? Porque hay que cuidarse, señor. Digo, a lo mejor no me trae roba. nada, a lo mejor sí. Pues nada, te cuesta ir a hacerte una revisión por bienestar de todos los, tus seres queridos. Claro, mm, no, Rick. ¿Por qué mal él? Las formas son lo que cala, don Cheto. A mí me parece que él debió haber prevenido esa situación. Y además decirle muy en suavecito, oye, mi amor, porque estoy preocupado por ti. Cuando llegues te voy a llevar al doctor. Pero no, casi casi decirle, no, no, ni me beses. Hazte para allá y déjame, te llevo con tu mamá. Ok. Muy mal. No, ya hay ah, ah. ya hay confianza. Este, ok, ¿qué está mal ahí? Vamos con el amigo Nacho de Porla, Norigo, ¿cómo estamos, Nacho? ¿Aló? Bájenla su radio, ¿cómo estamos, Nacho? Bien, bien, bien, don Cheto, aquí nomás, echando legados de acá trabajando. No hay Vamos, y otra, vale, no queríamos, un norte, queríamos un Norti, queríamos un Norti. Oye, ¿ya te ti su rico el Norti o, o ya te tragó? Ah, esa trago. Sí, ya me está tragando, don Cheto. Sí, eh, mí también ya me tragó, oh, vale. 20. Oye, hijo, ¿y está mal ahí? Volviendo al, al coronavirus de Italia... No, pues la señora, don Cheto, pues va llegando de allá y yo pienso que el marido está en lo correcto, decirle que vaya a hacer un chequeo porque así. allá también están muchos infectados. Bien, yeah, así debe de ser, yeah. a fuerza, señor, bien. Así debe de ser, señor, si vienes de un lugar donde la infección está todo lo que da oiga bien. por seguridad incluso de todos ya olvídense de su familia ah ahorita todos. este Ricardo Rubio que no vino de de Europa, ¿De Europa? No, ni, no lo dejen meter de no, aquí no, no, que no venga que no venga Pero no fue que Italia de lo corran no si Milán. de lo corran inmediatamente correrlo no tampoco sé. no sí, sí que lo corran en cuarenta días <risa> más cuarenta días ¡Porque no sabió uno! Sí, vale. No sabió uno, no sabió uno. ¿Con su edad, don Chito? No sabe, no sabe. Luego traeba las defensas muy bajas porque de seguro anduvo... ¡No, tú! Desaforado. No, pues ya fue a pedir... <risa> ha de llegar a ver, llegar así... Ha ah, Entonces trae las defensas <risa> <risa> muy bajas. No quiero yo, Rory, yo no... ¡No, no lo quiero en este edificio! <risa> ¡Vamos con Marcos de Wilmas! ¿Cómo andamos, Marcos? ¿Qué está mal ahí? Ah, buenos días, don Chito. Soy Marcos. Es lo que... Eres? Don Cheto, en la mañana de las aguas. Sí, de las aguas. Es que dije. esto es una enfermedad ya, ya mental, don Cheto. Simón. de lo bueno que entonces está además ya esto ya es mental, okay. está mal el camarada. Nosotros okay. vivimos en Los Ángeles. No sé si ya se dieron cuenta que también en Los Ángeles hay dos que tres casos así. Sí, hay, ca hay varios casos ya. Ok, entonces, ¿por qué el camarada <risa> no va y se chequea? ¿Por qué no se chequea? ¿El chino, por qué no va y se chequea? ¿Por qué no chequea a sus hijos, a sus dientecitos? ¿Por qué no chequea a la güera? ¿Por qué no chequea ¿Qué todo el mundo? ¿Sí se, vea? ¿Sí se vea cómo esto ya es psicológico? 100% ¿Esto ya es psicológico? Eres un... ahí, ahí, ahí, está, ahí está la prueba y el chino está todo menso, no sabe ni lo que está diciendo Que vaya a chequear ¡Bravo! a toda su familia El héroe! el héroe! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eh! A ver, a ver, ¡Bravo! a ver. Que ver Conoce a la güera y a los yentoncitos y todo, mi compa no, eh! Ese hombre sí te conoce, chino <ríe> No, no, no, nada que ver Los Mira, trucos, la y luego, luego, no nuestro amigo Mar Marcos, el de Tonto Meme, bien celoso. Él se habla bien seguido, pero tú también, hijo, ¿verdad? Ay, chinela oh, ah, No voy nada viajes. porque es que era su nivel. ¡Ah! Es que suena, estamos psicológicamente estamos bien madreados. Y yo soy hipocondriaco. No me no me hagan, no, no, no me... Es, dicen coronavirus, ya a, siente los yo, síntomas. A mí dicen coronavirus y yo siento los síntomas. Cáncer y siento los síntomas. Todo siento yo, síntomas vale ¿Cómo no le platican de la bulimia Para que empiece bulimia. a <risa> <risa> oh, qué bueno! Oh, yes. me voy a... ¡Dame cinco! Me paro. ¿Qué? ¡Te, ¿Te rifaste! Me voy a abrir de patas Y aplaudir con las nalgas <risa> <risa> <risa> eh, perrón, perro, ese es Ay ¡Qué perrón, ponche! ¡Este ponte perro! Permítame estrechar su mano Hasta yo lo estrecho, te <risa> rifaste ¡Señor! ¡Lo mejor que ha he hecho usted en este programa! ¡El mejor punch de todos los que has dicho! ¡Qué buen punchline! Lástima que no puedo oírme a canción porque tú, muy arriba, porque todavía no se acaba esto. ¡Uh! ¡Vamos con Santiago de Osnar! ¡Santiago! ¡Santiago! ¿Qué dice el hombre? ¡Ahí andamos, gallo! ¿Quién está mal ahí, él o ella? ¡Mire, don Cheto! Mm. Vatos que se espantan del coronavirus... Unas chiquitotas más. más viejo. Primero que nada, don Cheto, mi esposo trabaja en el hospital y no por eso la ando corriendo. ¿Sí me entiendes? Bien, bien. Y bien. pues otra cosa que también la ciudad tiene que tener cuidado, pero muy aparte de todo eso, no es como para que la ande corriendo. Que no la quiera es otra cosa. Entonces es sí. decir el vato, ya no te quiero, ponle. ¿Verdad? Sí. Pero bueno, esa es mi opinión. Está bien, está bien. A ver, le pongo a Zapaso, que es a ver qué dicen. ¿Qué oye, don Cheto? Ey, ahí está mal el vato. ¿no? Ustedes mismos están diciendo que no nos paniquemos, que no hay pedo. Bien. Así para el pinche vato se está paniqueando, así es que está mal él. Bueno. Ustedes mismos dijeron que no hay problema. Cierto, viejo. ¿Para qué se hacen también ustedes, tacuachis? Sí, pues. <risa> <risa> nos quiere la gente! <risa> nos quiere, ¡Qué we. amor! Eh, oye, la raza está diciendo que está mal él, ¿eh? Está mal él. ¿Ve? ¿Le estoy diciendo? Chinel, voy a creer que tú dijiste que ella, que tú dijiste que ella... Pues uh -huh. es que yo por seguridad porque vienes de un país donde están en ya los pusieron en cuarentena digo pues si lo quieres ver por prevención no está mal si tú vinieras aquí del McDonald's de la esquina te la creo si a lo mejor viajaste a otro estado a ver a tu familiar, te la creo pero vienes de un país también donde ahorita está fuerte el coronavirus si alguien viniera de China ¿a poco no le va a decir ¡Hey! Pues, a hacer una aquí revisión". está nuestra amiga Miskica de, de de Texas que dice que de edad de Dallas su amiga a China. Y que estuvo, fue a China a finales de noviembre y estuvo más de una semana en China porque ella viaja mucho. Y dice que se ha enfermado tres veces y no ha ido al doctor. Ay, usted sí, mándinla. No, ¿verdad? No sean mensas, mándinla. Ok, el, el vato dice que está mal, eso dice el público, que el vato está mal. Quiero nomás ir con Claudia, con una mujer. Claudia, buenos días, Claudia. Claudia. Claudia. Claudia, no está. Claudia. Claudia, si está. ¿Cómo está, Claudia? ¿Qué ¿Bien, ¿Qué tal? ¿Él o ella? Ella. ¿Por qué? Ella, claro, por supuesto que ella. ¿Por qué, Claudia? Porque si está viajando de un lugar donde está viviendo con un chancero, bueno, no estamos seguros si está enferma, pero yo pienso que si mi marido me dijera a mí, en caso de que yo tuviera niños, yo pienso que, Está bien que, que yo me fuera a chequear por el bien de mis niños, porque los niños son a veces los que corren un poquito más de peligro. Oye, el señor Santiago es el que está mal, porque no importa que su esposa trabaje en, en los... ¿En los qué? <ríe> Mira, ¿se acuerdan que ahorita dije que la gente dijo que él no? 95 han dicho que ella y 33 que él... Deja refrescarle a ver si entramos, a ver qué más... Y son, son todas la, la raza sí dice que ella es que si sí estamos paniqueados chavalada pues nomás es que viene de un país donde está fuerte el coronavirus ya ah, señor pero si no tres síntomas yo no voy a mandar a mi ruca ah, no no va a mandar a carmela aparte de donde igual va a ir a cuando ir Italia ella cuando a Italia carmela Carmela, si un día le da el coronavirus a mi esposa, lo va a agarrar por un carrito de la FUFORLESS. <risa> Ella no lo va a agarrar en Italia. En un carrito. Lo va a agarrar agarrando un carrito. Ahí se fue. ¡Pum! Ay, que que ahí muy... va a quedar ahí. <risa> Gonzalo Sansori de la Liga Defensora. ¿Cómo está, Chalo? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo está, viejón? Está aquí. Muy bien, gracias. gracias. Si tiene preguntas de cualquier caso criminal, llame en este momento a Don Cheto Al Aire al 818-520-1055 o 18664466653. 446 6653 Y pregúntele a Gonzalo, de la Liga Defensora, sobre casos criminales. ¿Cuáles son casos criminales, Chalo? Si lo puede arrestar o investigar un oficial, eso es un caso criminal y puede ser DUIs, manejando sin licencia, Casos de droga, casos violentos, casos sexuales, orden de arrestos, chocar y huir, casos federales, cualquier caso criminal. Y una cosa, mi gente, si tienen un caso, no importa qué grande o qué chico, lo podemos pelear cualquier caso. No tenemos miedo de enfrentar cualquier caso criminal. Ok, ta, esta está rara, este, Gonzalo. Okay. Y la mandaron desde el otro día y quiero preguntárselo a usted, es sobre los que juegan carreras de carros. Dice, ¿cómo está, don Cheto? Arrasta, arrestaron a mi hijo por andar jugando carreras con otro auto. El otro auto chocó porque perdió el control. Y el muchacho que lo manejaba casi moría con el que estaba jugando carreras, mi hijo. Entonces, cuando, cuando llegó la ambulancia y se lo llevaron, resultó que el, el muchacho con el que jugó carreras, mi hijo, tenía alcohol en el sistema. Entonces, le preguntaron, ¿con quién jugaste carreras? Y dijo que era mi hijo y lo arrestaron a él. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque los dos estaban corriendo el carro. A ver, si yo juego carreras Ajá. y con el chino, y el chino se accidenta, ¿a mí también me llevan? Ya. Yeah. ¿Por qué si yo qué güey? Porque estabas corriendo, estabas... Uh -huh. y, y si él él muere, vamos a decir que él muera, a usted le puedan dar consecuencias bien graves. ¿En serio? Sí, porque usted... la verdad que. ¿Cómo me to me right No, la verdad que sí. ¿Cómo, cómo? ¿Qué dijo? You gotta me to me right now. Debes estar bromeando. En este En este momento. Es lo que dijo, ¿verdad? You give me to me. No, es, es la verdad, porque si... Usted no estaba corriendo con el chino, uh, nunca se había este problema. Yo sé que los dos tienen culpa, pero usted porque lo hizo es culpa es igual de culpable como como chino. Es un crimen que los dos están haciendo. Es como si si vamos a si hacemos un crimen juntos, ¿verdad? Y vamos a robar un banco, robar una casa, algo así. Y usted usted está en el carro y yo salgo del, del carro a robar el banco. Yo mato a alguien, ¿verdad? Y a, a correr al carro. Tú estás nada más esperando y, y los vamos. Usted va a ser culpable de la persona que yo mate porque sí, estamos sí, sí, junto al crimen. Es, es, jugar carreras es un crimen <coughs> y este y los dos están cometiendo el crimen. Yeah. El crimen en general es jugar carreras. Se ocupan dos para jugar carreras. Los dos Exacto. Están cometiendo. Oh, entonces sí, sí, sí, por eso arrestaron al hijo del, del señor este. ¿Cuál, David? Ok. Este, estoy en Instagram como Don Cheto Alagri que tiene alguna pregunta sobre el caso criminal para Chalo. La estoy leyendo en este momento. Este... Don Chet, cuando te arrestan por DUI ¿Qué pasa con la licencia de conducir? ¿Se la quitan o no? Se la quitan en el momento, pero dan un, un papel rosado Donde dice que es tu licencia temporal Ahora, del día de arresto tienen 10 días Para conservar su licencia Para que no la van a suspender Y muchas personas no saben de eso Y a veces cuando lo arrestan por el DUI Piensan que ya estuvo, que en 30 días van a suspender su licencia Y no hay um, un alivio Pero sí hay Es por eso cuando alguien está arrestado En el momento deben hablar con un abogado inmediatamente pregunta una persona en redes sociales dice este fin de semana yo eh me prestó el vehículo mi hermana no tengo papeles venía de visita y choqué un carro okay. y, y huí de la escena para justamente por miedo Okay. ¿Qué puedo hacer? Porque al final de cuentas no tengo papeles, ya me, me pensaba quedar aquí y ahorita ya estoy endeudado con el coche, con todo. Obviamente el DMV llegó a la casa de mi hermana porque tenía registrado su coche, pero pues yo oí de donde choqué. Ok, oír de un choque. Ok, pues mira, acuérdese que nosotros somos defensa criminal, ok, so, yo no quiero que hables con nadie más, no quiero que esa persona diga ninguna cosa más con un oficial, ¿por qué? Porque ellos tienen que probar quién estaba manejando. Okay, no solamente las placas del carro. El placa del carro porque está registrado, Soy van a llegar a esa persona, la casa donde están esas placas registradas, sí, para ver qué pueden encontrar. Pero si nadie habla, no van a poder poner la culpa a nadie. Van a tener que uh, Uh, mostrar esta fue la persona y usualmente en casos de chocar hoy no ven la cara de la persona que estaba manejando el carro, ¿ok? So para esa persona que está en ese en esa situación la cosa que tiene que hacer es guardar silencio, deje que los oficiales hagan su trabajo, no hablen de Me más. el carro? Ah, no, no no no no no es mejor ni dice, no no dice no, nada. No decir nada. Guardar, mira, yo no estoy aquí para que mienten, para que digas cosas así, pero mira, guarde silencio, ¿por qué? Porque si no se va a acusar en Usted sí, mismo. mejor decir sabes qué, aquí aquí está este jale. aquí está Gonzalo de la Liga defensor habla a él él él me puede ayudar en estos casos y esto pasa todo el tiempo es, todo el tiempo pasa cuando alguien se mete en un accidente y tiene miedo por X razón no importa pero ya que les están buscando a la policía es donde nosotros nos metemos para ayudar ¿me entiendes? Para que no se vaya a incriminar y decir cosas que obviamente lo, lo van a querer ¿Te vas a ensartar, solapa solo por andar ahí. Y no crees que si usted diga algo, se lo van a, a a lo mejor lo van a usar contra usted. No, 100% lo que usted diga lo, lo van a usar, usar contra usted. Claro. <coughs> Todo lo que diga se lo usan en su contra. Sí, es que hasta ellos dicen. Sí, claro. Dicen. Ok, vamos a leer más preguntas eh, este para nuestro amigo Gonzalo. Eh, don Cheto, ¿cómo estás? Saludos a Gonzalo, no diga mi nombre. Yo fui condenado por un delito de venta de droga. Y yo, por el, por el por el jale que andaba haciendo, llevaba un arma conmigo. Porque ya sabe usted cómo está la cosa. Como soy un delincuente y convicto, ¿qué, qué, ¿qué me sucede si la policía me descubre un arma? Oh, que él todavía trae arma. Wow. Cinco años en la cárcel. ¿Y oh, si no trae licencia? No no no, no, no, no. no, no, no, no, no. Traer, si si tienes eso. una felonía, ya no tienes derecho de un arma. Te, te, lo, te, lo te lo quitan con, con felonía, ¿Sí? sí. Y si te ganan con una arma, cuando ya estás culpado de un... Ya, estás pero ya, de... ¿Ya no tienes derecho a usarla? Ya, no pero, pero especialmente si eres uh, tienes una felonía en tu récord. Ah, son cinco años en la cárcel. ¿A poco? ¿Son cinco añejos de yeah. la cardí por por portación de arma? ¿Y sabes? Legal. El, el abogado famoso, el Johnny Cochran, hace muchos años, él decía, un, un felon con una arma, ni yo lo puedo ganar. Es lo que decía Johnny Cochran hace Era, mucho... era el, el abogado. De... Eh, eh, sí. Sí, so mi gente. Aquí estamos para ayudarles, pero también darles consejos para evitar ciertos problemas. Yo sé que no a veces no sabemos qué podemos enfrentar y tienen miedo, pero una arma ya que tengan una felonía solamente va a causar cinco años en la cárcel. No ni le muevan todos y para andar con con traer cuetis allí clavados sin sin sin licencia, sin sin permiso. Ya. Yeah. Cinco años en el botiquín. Ya. Yeah. No, pues cuando güey No, no, no, no, no. híjole, yo traigo una de esas, y ahorita. ¿una qué? Una de cirígul. ay no nomás. ¿Cuál es la de cirígul? Ay, tú qué vas a leer, tú la única pistola que has agarrar la de la, la del pelo, hijo. Claro, ¿la secadora? La secadora, El la única, bueno, has agarrado otras, ¿verdad? Pero, Pero... eran las de agua cuando jugabas de molar. Claro, madre. claro, claro. Otras armas. Y otras pistolotas también agarradas. Sí, no, no empieces. Ah, pues, ok. Y no disparaban agua, ¿eh? Vamos con Iván, aquí está una pregunta muy fuerte y de Iván que va a, a neces, te, me haces un pequeño favor, Chine Voy con una, pre, una pregunta muy importante y muy fuerte un caso de, de, de acoso sexual. Lo están acu, a, acusando sexual de un Adelante, sexual. señor. Adelante. Ah, te encargo que ya deja El chiste de las pistolas quién saí, quién saqué, que es ya todos no lo sabemos. Que lo dejes en paz. No no lo sabemos. Ay, chiquita, todos lo pensaron. No. Vamos con Iván. Iván, ¿cómo estamos, Iván? Bien, estoy Cheto Iván. Ah, que tú, es que tú. Ya. Es que tú, los que no lo oyen, si yo sí si lo di reñén. Iván, ¿cómo está el caso al que te están acusando de algo, verdad? Sí, lo que pasa es que una vez en un en una reunión familiar, este, pues estábamos muy tomados y al día siguiente la la, ahora sí que la novia de mi cuñado me está acusando de que le toqué los pechos. Este, ¿el es mayor de edad o menor de edad. Es mayor de edad. Y ella dice que tuvo borracho y le agarraste los pechos. ¿Y luego? Sí, este, pues, uh, hace poquito mi esposa platicando con su hermano me dijo que que ya ellos habían ido a hablar a la policía. Lo que no sé es qué sigue de este... Esto pasó en noviembre. Mm lo que no sé es este en caso de demanda si vienen por mí o, o tengo que ir a corte o cómo es esto ah oh, pero tú tú qué te acuerdas de esa noche nada nada nada nada nada nada o sea pues que no, no. no. si ¿Sí se no. los agarraste compa si <risa> sí, no él no te va a decir a <risa> ti aquí eso no no contesta oh, esa pregunta más no. lo que es la diferencia de preguntas lo que es Sí, de las agarrates ¿Qué te acuerdas de esa noche? Hombre, se los agarras tu nombre, ¿Y, ¿Y tú crees que él va a decir sí o no? ¿Te va a es, decir sí? Para que luego alguien saque este, este, o bye este, audio. Allá, este audio y lo use en su contra. Uno sabe sí, no. reconocer y pedir perdón. ¿Quién no Jons! Sí pienso. ¡Piensa, Jons! No piensa, señor. Sí ah, la neta! No, aquí no. Sí. Fíjate la pregunta, ¿cómo es uno ¿Qué recuerdas de esa noche? No, pues lo único que me acuerdo es de que al último nos quedamos con mi cuñado y sus dos, un compadre de él y un amigo de él, ahí tomando, y y pues en realidad no, no no me acuerdo de eso. ¿No ya no se acuerdan? De... ¿no? no. Lo único que se acuerda es que estaban bien acolchonaditas. Estupideces. No, no eran reales, esponja. esponjas. No estuvo bueno, estuvo bueno. No estuvo bueno, señor. No lo sí, sé, señor, señor Chalo que ni diga a un oficial, si le a, a hablar, que estaba en esta fiesta, que, que estaba borracho, que estaba... No quiero que digas nada, porque cualquier cosa que usted diga, como dice hace un rato, lo van a usar contra usted. Y si usted dice, oh, tomaste donde no te acuerdas cosas, oh, pues sí, ahí ahí te van a rezar porque van a decir, en ese momento donde no estabas um, consciente, ahí tal vez es cuando hiciste algo. Sí, so, ahora, mira, si... La cosa es que acusos sexuales son en diferentes um, niveles, ¿me entiendes? Sí, hay sí. Um, penetrar, hay usar um, dígitos o objetos, hay tocar la ropa abajo, hay ro tocar la ropa... A, a, la hay propuestas indecorosas. A, a, arriba. So, mira, la cosa es que ahorita es su palabra contra tu palabra, porque si solamente es de tocada con el tiempo, ¿qué evidencias hay? Las evidencias van a ser bien mínimo. Lo que van a querer ganar es tu admisión. So ahorita yo quiero que guardes silencio. Es tu derecho número uno. No importa si lo hiciste no lo hiciste. ¿Qué es lo que pasó? Nada más guardes silencio. ¿okay? Porque en este momento cualquier oficial que le vaya a hablar lo va a presionar. Y si usted le dice, oiga, no quiero hablar porque es mi derecho. Y te van a decir, ¿por qué, quieres hablar si eres, ¿por qué no quieres hablar si eres inocente? ¿Me entiendes? Así la van, a, la, la van a querer pelear. Tú nada más dices cualquier oficial yo no quiero decir nada porque es mi derecho en este país. Ahora, el próximo cosa, la próxima cosa que tienes que hacer es ganar un abogado ¿Por qué? Porque nosotros hablamos con la policía para usted, para que usted no se va a incriminar para nada y muchos policías saben cómo intimidir, oh, saben claro. cómo jugar, good cop, bad cop, que un <ríe> oficial va a entrar bien molesto va, va, va a salir, va a entrar uno bien contento oye mira, no te preocupes, mi partner está bien, está loco! Tú dime la verdad yo te voy a ayudar. no no no caigas bajo trampas y otra cosa la policía te puede mentir en orden para ganar una admisión so, en este momento señor yo quiero que guarde silencio es más si está bien con don te puedo grabar su información claro, fuera del bien, aire bien, para tarea. poder ayudarle más en este caso le voy a dar un dato curioso que me dijeron en Texas la otra vez que andaba yo allá este y me lo dijo una muy buena fuente así que lo voy a creer okay. en Texas hay una ley que si que si tú chocas borracho tu familia puede demandar al restaurante donde te pedaste wow, uh -huh. Ay, wow. sí sí sí wow, está buena esa eh. sí sí sí tú, por dejarte si ir con el coche el, si tú andas en el Hooters en el Jures, viendo a las chicas de, de naranjao y sales de ahí bien pedernal y chocas pueden demandar a, a, esa, a esa cadena Eh, eh, es pero eh, es, es mira nosotros podemos evitar el DUI yo te puedo prometer y garantizar si quieren tomar y no manejan Nunca van a ganar un DUI. El momento que dicen, oh, es muy fácil, un trago, o oh, no me va a hacer nada, es cuando le pueden dar el DUI. Y tengo muchas personas que lo han visto con solamente un trago y lo han arrasado por DUI. So, por favor, mi gente, tengan mucho cuidado. Y son cosas que podemos evitar nosotros manejar y tomar. No lo hagan, por favor. No, no, lo hagan. están pidiendo tu número. Y dicen, Chino, pasa mi número de Gonzalo. Ahí les va, les va yo se los doy. Liga Defensora, 888-848-1414. 14. Con tu coronavirus, 888-848-1414 -14, La Liga Defensora El número de Gonzalo y de la Liga Defensora 888-848-1414 -14, Pero mejor dígalo usted, Chalo, que soy más bonito que yo oh, Gracias, gracias Mira, mi gente, aquí estamos para ayudar, no para juzgar Cualquier caso criminal DUI, manejando sin licencia Casos de droga, casos violentos Casos sexuales, orden y arrestos Cualquier caso criminal Cuenta con la Liga Defensora Llámanos inmediatamente al 888 848-1414 y 848 1414 ocho, ocho, y ocho Y acuérdense, mi gente, que no están solos. A regresar, Don Cheto, se pueden ganar un viaje doble a la Ciudad de México para el concierto de Alejandro Fernández. Que nos llamen, 818-520-1055 o uno ocho seis seis cuatro cuatro seis seis cinco tres. Oye, nomás quiero decir una cosita así, como estás hablando mucho, ¿no? O sea, está bien que no vino Giselle. Ajale, o sea, ya espectáculos ya acabaron. ¿Estás pensando en voz alta? ¿Te lo estás diciendo a ti mismo o cómo? Oh, oh, oh, oh, oh. Digo, nomás pregunto. Porque esos consejos, dátelos a ti mismo, mi rey. Eh, sí, sí, estoy rey. muy de acuerdo contigo, soy. ¡Ah, te <risa> con la señorita! <risa> este, sí, sí. ¡Oiga! Se puede llevar usted un viaje y ganar un viaje y obviamente y la entrada a nada más y nada menos que al concierto en el Auditorio Nacional del Potrillo Alejandro Fernández. ¡Ay, amor! Oiga, ¿y es este fin de semana? ¿Va que viene? Oiga, ya, ya, el es este sábado, 14 de marzo, en el Auditorio Nacional. Más de diez mil personas se van a congregar para ver al potrillo. Ya tiene varios sold outs. Y usted podría ver ese concierto antes de su gira por los Estados Unidos, que es la gira hecha sí, en es, México. Entonces eh, estamos regalando y el, el viaje, el hospedaje y obviamente los boletos para el concierto. Así es, Don Cheto. Hoy es el quinto viaje doble. O sea, nos vamos a ir con catorce personas, ya llevamos cuatro oh, viajes dobles regalados. Claro, porque Giselle Bravo y yo ya estamos muy entallados, listos y enmaletados ya, para ir. Pero ya lo viste en Guanajuato. Señor, nos están pidiendo que vayamos y nosotros no. ¿Quién vamos. somos para negarnos? negarnos. ¿Quién es? somos para decirle no, que no es potrillo. No. ¿Sos ¿cómo le hacemos para regalarlo? Pues que llamen Don Cheto, nos pueden llamar de cualquier lado donde nos estén escuchando en estos momentos, y usted, si la llamada es seleccionada, podría ganarse un viaje doble. Obviamente que llame gente, que pueda ir y volver, que tenga libre viernes, sábado y domingo, por lo menos viernes por la tarde y que además tenga papeles para poder Pero regresar. Mejor, si no Obviamente. quiere, quiere quedarse allá, pues también se vale. Ahora sí que cada quien, ¿no? Órale. entonces después de la cancioncita esta vamos a agarrar una llamada a la sala, primera que entre, que obviamente cumpla con los requisitos, que pa' que se los volvemos a repetir. Ya se lo sabe. Pues, si ya se lo sabe, pues un viaje a México y no, vuelta, pues tiene que leer un papelujo, pues, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar la primera llamada que entre, que esté interesada en ir, si el, el viernes y regresar el domingo, el domingo a Ciudad de México, al Auditorio Nacional, Que se los gane en este momento. Real, 8, 18, 5, 20, 55. ¡Jálate! ¡Jálate! ¡Fantasma de la chica Ferrari, que no hay. No. Yo también sé jugar. Que si me hubiera divertido! Es mejor que llorar. Y sentirme mal herido, si me dolió tu adiós, para qué voy a negarlo? Pero fue lo mejor, viví un infierno adulado. A llorar por ti fue lo peor que pude ser tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé, yo te pido disculpas y una dije que jamás podría olvidarte que siempre te iba a amar. Yo vivé y me bastaron unos tragos de tequila. Acá NAMAS CREÍ UNA DE TUS MENTIRAS TE olvidé, Y LA VERDAD MÁS no FÁCIL DE LO QUE esperaba. ME DOLIÓ PERO no, NO ME MORÍ COMO PENSABAS SACASTE EL COBRE JUSTO AL TEMPO QUE YO DE TI ME enamoraba. Por ti fue lo peor que pude hacer, tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé, yo te pido disculpas y me que jamás podría olvidarte que siempre te iba a Pequeño promo de cuatro minutos y medio. Vamos ahora a las llamadas telefónicas. Te olvide. Y me bastaron dos libras de carnitas. ¿Para olvidar? Cada quien olvida como uno le dio, le da licencia a uno. Le da. Oiga, limpiamos las líneas telefónicas porque vamos a agarrar una llamada al azar que quiera ir al concierto de Alejandro Fernández en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el día 14 de marzo. La ida es el viernes 13 y regresar el domingo 15 para que, pa que se vaya a estar eh, viendo qué onda además Don Chito, la gira ya va a empezar en mayo el 22 de mayo en Fresno después está en Oakland el 23, el 24 aquí en Los Ángeles, luego en San Diego el 30 el 31 en Phoenix y así hasta llegar a Texas y a muchos lados de Estados Unidos así está la situación, vale toda la primera llamada que entre y me la pasas, me la pasas fantasma de la chica Ferrari uuuh, no vino, guanga wanga, wanga wanga, No. Bueno, días ¿Quién habla. Habla Henry aquí desde Campen. ¿Qué pasó? Uh, Henry tiene voz de cholillo. ¿Cómo estamos, Henry? Henry de Campen. Estamos muy buenos, Cheto. ¿Qué eh? ¿Ah? Nos, nos, nos vuelto a esperar a, ver a Alejandro, Fernández ¿A Pero si ¿sí te gusta Alejandro Fernández, Henry. Oh, claro, claro, sí, sí. Que se cante una, Don Cheto, que ah, se cante una. Ah, no, no la no, gente no, me choliada. ¿Cuál te gusta, Alejandro? ¿Cuál te cuál te es tu favorita? La de la que dice, ya te olvidé. Ya te olvidé. No, sí, ya, <risa> no, no, no, Claro, no super fan. No, Oye, Henry, ¿y si vas a ir a México? ¿Estás listo para ir a la Ciudad de México? Oh, estoy, estoy más que listo, estoy más que listo. ¿A quién vas a llevar? A mi carnala, a mi carnala. Órale. ¿Y eso por qué o qué la carnala? Pues es la, es la que me tiene cuidando ahorita, como no, no puedo ver muy bien de mi vista, es la que me trae. Arriba, Cómo abajo, llama, no puedes ver ¿tú? bien tú, tienes problemas de la vista, ¿tú Henry? Sí, tengo problemas por la diabetes y Ay. pues ya mis riñones me dijeron que ya están en un 50% y no pues me digas ¿cuántos años caminar? tienes tú Henry? 30 tengo treinta. No, ah, no pues sí. sí de los, ¿Y a qué edad empezaste a tener 30, problemas tú de tus riñones y la vista y la diabetes y todo? Pues desde la vista empecé en el 2012. Y de los riñones apenas me dijeron hace dos años y pues ahorita que puedo caminar, pues quiero aprovechar a e ir a lo que puedo hacer ahorita. Ah, pues que a toda madre que ganaste tú, Vale. ¿Y si tienes papeles? Ay, chido. Ah, no, vale, vale. Luego, luego, Vale. <risa> sí. no, no más digo, que... me... ¿Pero para qué va a ir si ni lo va a ver? Mejor sí, que lo... O sea, si ¿sí ves, si sí ves, Henry. Oh? No, o sea, ¿Cómo permite que le diga no, eso? A ver, espera, deja el preguntarle. El chiste, el pero sí ves, oh, oh, no ve, qué, ¿qué tanto porcentaje y ves? Y desde de mi ojo izquierdo ya completamente nada. Y de mi ojo derecho puedo ver un 40, pero tengo lentes de contacto y pues es el que es el que puedo ver bien poquito ahorita. ¿Dónde se le va a echar un ojito? ¡Oh! De... Alejandro es el de en medio, ¿eh? el que está en el monito que está en medio allí. Es... No, pues, lo digo. No sean plan. llevadas, Don Cheto, no sean <risa> llevadas, ¿verdad? O se respeten a es... Henry, no, por no, favor. A, respet... vez, a veces esa es la forma de, de sacar. De... De... De... Sí, de... Él es el que lo debe de sacar el que debe ser gracioso, no los demás, ¿eh? Bueno, <risa> ¡Henry! ¡Te vas a la ciudad de México, ¡Oh, oh! Don Cheto, cántese una del potrillo, a ver. Eh, a ver, ¿cuál, ¿cuál me gusta mucho de él o que se nos ha... A pera ti Henry, este, ¿estás contento, hijo? Que no vaya a colgar porque luego oh, el del viernes ya ve que no fue. <risa> Henry. ¿Estás contento? Dígame. Demasiado contento. Bien. ¿Cómo ves que ganaste? <risa> lo que no ve, y ustedes le dicen no, no, no. ve, no en ese aspecto. Ah, vale. Ya ve. Ah, no, como sí. de chino, ya voy a nada. Se, va, ya me, voy, nada, se va a ir a medio ver a Alejandro Fernández. <risa> sí, ustedes no, son, sí unas, bull... Gracias, son unas bullies impresionantes Ay, la, la, las dos. Lo reo y felicidades. Qué bueno que se lo ganó y que disfrute Alejandro Fernández. Sí, va, no vas con el Henry. Vamos a ver, vamos a recordar una buena. Una... Henry, si no ves bien, yo te lo narro. <risa> ¿Qué les parece, niña mala mía? A ver, échele. <coughs> ¿A poco sabes besa? ¡Si vienes ahora! ¡Niña mami, mía! Me convierto en Saque Saca la voz, que la voz. La voz, saque la voz que hasta traigo Desde el coronavirus. coronavirus pues hijo pero pues, póngale ahí la letra andele si quieres ahora niña amada mía Ay, y se la sabe me Convierto en alas Quien saqué más no. ok vamos con otra mejor a ver, parece tal. la de <coughs> acu... Na, no, ¿Te acuerdas acuerdan de que no no la muerte no no sí no, no, cuál no o sea, no me la sé mejor no se me no se olvidar de las de las de las de yo, las no se olvidar. yo venga, venga, venga. Y yo no se olvidar... se de los de No, de no... Hiciste no, no de dejar... lo hiciste tú... de hiciste... Sí, pues, de lo hiciste tú... ¡Ya! ¡Felicidades a mi compadre que se va a ver Alejandro Fernández! Mejor me eh, Es la mujer, es la mujer divino ser que Dios al hombre ya, ya, concedió no, no, para... ya, ya. Hoy que es ya de la mujer, bueno... A ver, que... cántale, cántale Es la mujer divino ser que Dios al hombre concedió para alegrar el corazón con su belleza Y hasta la fecha no hay placer como el que brinde una mujer cuando se entrega sin medida ni reserva ¡Ya no soy de esos que se sienten insultos! La mujer. Yo me declaro dulcemente <risa> dominado, y como dijo la canción, no hay en el mundo ni un cat... Oh. Oh, oh, Soy más Vicente a punto de morir que Alejandro, le oh, digo. Sí, ¿no? ¿no? Ahora voy a cantar... Don Cheto al aire! Pato, que se sabe las canciones de Alejandro Fernández y de memoria... ¡Una tota más! Y es por eso que vamos a regresar con una chica más, señor. Así que si usted tiene una chica más, ya lo sabe. Ocho, dieciocho, cinco, veinte, O el uno, ocho, seis, seis, cuatro, cuatro, seis, seis, seis, cinco, tres. Regresamos con una chica más. Señores, bienvenidos a esto que se llama... ¡Una chica más! ¿Dónde está el chineo? condi vale? fue se... a su rancho? ¿Sí? ¿Sí? El programa no es lo mismo sin Chinel. Ah, es mejor. ¿Eh? Bien lo dijo Marisela. ¿Qué? Chinel. Ah. Yo creía Cártale. que era mi vida tan era de él. Dice por acá, Don Cheto, quiero hacer una chica más. Estábamos jugando a la baraja el otro día en la casa de mi compa y, y luego mi compa dice, a mí las borras tatuadas no me gustan. Bato que dice, a mí no me gustan las mujeres tatuadas. Una, una chica chico más chico más. Chico más No, las tatuajes Al contrario, las tatuajes se hacen sexy, ¿no? Bueno, también depende de los tatuajes Igual si está medio piratón el tatuaje A ver, vato que no va a ir a la playa O al balneario Y se quiere poner bloqueador o bronceador Porque si no se le afecta la piel Una, una chico tota, Chicototota chico Más Es que luego ya se quieren poner bronceador o bloqueador, don Cheto, ah, ya. Es que este es por el cáncer de piel, hijo. Ah, ¿y usted qué le va a dar cáncer si usted nació un niño perro? Sí, pues a mí no, a mí no, pero pues el cáncer de piel. En el americano es muy... el gabacho es muy de... propenso, ¿no? Siempre huele a bloqueador solar, porque a ellos se les da mucho cáncer de piel al gabacho. No, yo qué güey, yo con esta piel tostada, yo. No, ¿Usted esta tiene esta la piel más gruesa que el elefante? Con esa piel tan gruesa que. Mi aguanta. piel, mi piel, color jarrito de tamarindo, es esa aguanta cualquier. El Jarrito de tamarindo. Es mi piel, color jarrito de tamarindo, aguanta Llegan los rayos con del sol y con su de rebotan y ni entres. Si sí, hoy así. Como las películas de Amaro Armada cuando pegaban las piedra la... Así. Vamos a, salir a las lías telefónicas en la chica más. Va, vamos con Juan Carlos de Dallas, Texas. Juan Carlos. Vas a ver ahorita, Chapi. ¿Qué pasó, Juan Carlos? Pasó, lo soñaba, don Cheto. Soñaba que nos hacíamos lodo, usted chino y yo. Ay, ay, ¿Qué? ay. ¿Qué hijitis? ¿Qué hijitis? La mejor experiencia en ¿Qué mi qué vida. Rico. Así lo soy. ¿Cuál es tu chica más? Mira, don Cheto, me voy a tener que quemar yo solito, don Cheto. ¿Qué, qué matito? Eh, No, pues ni modo, iba saliendo, eh, felicidades el Día de la Mujer al Chino y ahí hasta ahí. Pues, sí, aquí te lo... escuchan las dos. Órale, el Cheto iba saliendo del trabajo, iba el viernes, iba bien contento para la casa y que sale la canción esa de, una de, por favor, por temor, y me puse a bailar como la Selena, un Cheto, y no me estaba dando cuenta que al lado me estaban grabando, el Cheto, y cuando miré que me estaban grabando, nomás los saludé y aceleré, pero chicototota. ¿Cuál ¿La estabas baila? bailando, hijo, en el carro, Juan? La de la de Selena, la de Sin amor no te vivir y estaba todo ahí bien y todo, cierto, mi esposa. Mira, es grabando. Es es es de... de... Yo sé que tienes un, un nuevo, nuevo amor. Esta misma. Híjolela. Ay, déjenlo, déjenlo yo hasta él la voy cantando. Sin embargo, te, te deseo lo, lo mejor. mejor. Solo chino, solo. Por mi parte, ¿ah no cómo? ten mí no encontraste felicidad ¿Qué, qué? tal vez alguien más te la dará como la, flor, como la flor con tanto amor tanto amor me diste tú se marchito me marcho hoy hoy Yo se perder! Solo china solo. Pero ah, ¿Qué eso, oh, madre. Ah, no más que es? eso no sé. ah, Hombre, con Quizás es un Lego, qué güey. Pisati es un Lego, qué Vamos con este Jaime de Wirier. ¿Cómo estamos, Jaimón? Jaimón. Jaime. Pues, aquí estamos, Cheto. O sea, estás pues, bien. ¿Cuál es tu chica más? <risa> Don Cheto, vato, vato que trabaja en la construcción y le sale una rata y corre. ¡Ay, me voy a desmayar! Vato que le tiene miedo a las ratas, ella... Una chicotota más. Bellísima. Ella, ya vamos a aumentar... El ella sí. o sea de cuenta, vato que le tiene a las ratas ella, ella una, una chica, chica más. más ella ella y luego una chica okay. más tú sabes reestructurando renovando el <risa> show se eh, ve que la reestructuración sí, viene de fondo es, cuando ya tu cantón pero para las fiesta la pintas eh, la eh. misma pero de otro color entonces por ejemplo esta que dice don cheto buenos días vato que no se quiere cambiar la playera frente a sus compañeros de trabajo que porque le da pena ¡Ella! ¡Una, ¡Una chica más! ¿Sí? ¿Por qué? Les da pena que le den la panzota El... Si le diera pena Su panza Estuviera ejercitándose y comiendo bien ¿Eh? Pero aquí, como usted Aquí Don Chet se cambia como si no hubiera problema Yo no Yo Pero... qué güey, yo qué güey yo, yo enseño la panza con un mucho Mi, mi, mi, mi dinero me ha costado Tenerla así Vamos con Leo ya nos vamos. ¿Por qué me cortas? ¿Por qué me cortas? Tengo una buena. A ver. Ahí te va. tú que hoy lunes dijo. Ay, el cambio de horario me saca mucho de onda. ¡Eh! ¡Una, ¡Una chica, chica más! más! Saludos al chino ¡Eh, señor! tu balance a regañar gente y que no es ejercicio. Hola. ¿Cómo chel, estamos chico? en tu balance? <risa> <risa> <risa> Buenos días, ¿cómo va su ejercicio? <risa> nada vale, pues ay, ¿cuál ay, ejercicio, mire? Hay que empezar, hay que empezar. Ay, Ernesto, ahora Ernest. sí vas a ver. No. Ay, no, no, señor, no, no, que va a ver? Nada, señor. Que va a ver? ¿Eh? A ver. Pues no sé, pues nomás digo, <risa> <a> ver. <risa> Algo veré. <risa> Oye, yo andaba bien haciendo ejercicio, pero el sábado choqué. Y ahí como del susto... Un pan para el susto y dijo eh, una pizza. Eh, eh, y del susto <risa> dijeron pan y pues había una pizzería y pues sopas. Pues así es, muchas veces la comida nos hace sentir mejor, sí, aunque es, después nos hace sentir peor si que, nos pasamos nada. de lanza. Ahora hoy vamos a tocar un tema que es el ejercicio y los beneficios de este. Exacto. ¿Verdad? Eh, yo tengo unas opiniones que quiero dar sobre el ejercicio, ver, pero doctor, primero vamos a escuchar aquí a el experto que toda su vida tiene haciendo ejercicio. Gracias. Que fue doctor. fisiculturista, ganador de concurso y todas las cosas. El buen Ernesto Balanchi Gracias, Ernesto, Tieto. todo el micrófono no es tuyo Muy bien, pues bueno Primeramente mucha gente hace ejercicio Para transformar su cuerpo, ya sea para ganar Músculo, para perder grasa Y sin duda nos sirve para eso Pero hay mucho, mucho, mucho más Del ejercicio que debemos de saber relacionado con la salud que a veces no tomamos en cuenta. Entonces, para los que no hacen ejercicio, porque a lo mejor no les interesa tanto cambiar su cuerpo, puede que todas estas cosas los hagan pensar mejor y se pongan las pilas. Entonces, por ejemplo, ¿sabían que la falta de ejercicio es el cuarto factor de mortalidad mundial? O sea, está fuerte eso, mm. es, es, es bien alto. ¿Sabían usted que la actividad moderada durante 30 minutos cinco veces por semana reduce casi un tercio? Un, un tercio de la posibilidad de riesgo de mortalidad. Y otra cosa muy importante, sabían que los niños y jóvenes es indispensable que hagan 60 minutos de ejercicio diario. Especialmente entre los 5 y 17 años, esa es una edad... ¿Una ¿Una hora? una hora para ellos. Pero recuerden, para las personas mayores, con 30 minutos cinco veces a la semana, ya cumplirían con horas sí, y con, con la cuota de lo que con se Con la hacer. cuota para estar, para estar saludables. Ya para perder peso, son otros factores. ¿verdad? Exacto. Y no necesariamente tiene cuenta. que ser muy intenso, ni tiene que ser resistencia a hacer algo. Ya sea que irse a caminar, irse a correr, hacer algo cinco veces por semana, los mantendría más sanos. Entonces, porque además, el, el músculo, nuestros músculos se van disminuyendo si no hacemos nada porque se adaptan a cero actividad. Entonces, con cero actividad, ¿para qué quieren ser grandes y fuertes? Entonces, eso es bien importante. Tenemos que mantener ese músculo porque después por eso empiezan las jorobas de los señores mayores porque sus hombros y su espalda ya no tienen la musculatura para sostener su estructura ósea, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Ahora, directo a los a los beneficios del ejercicio. Uno de los más importantes, disminuye el estrés. Y con todo esto de que andamos todos muy estresados con la vida tan rápida, tan movida, es algo básico hacer ejercicio y tratar de disminuir el estrés de esa manera, no como le pasó al chino que disminuyó su estrés con comida, que también resulta, especialmente carbohidratos, azúcares, harinas blancas, nos... Uh, hacen sentir mejor porque sacan la hormona de, de la, la serotonina, pero el ejercicio sí. también, entonces lo que queremos es sentirnos mejor con con ejercicio y sí. no con y no con comida y especialmente azucarada y demás. Que, que luego ya te vas te vas teniendo mucha energía con el ejer haciendo ejercicio ya se Esa es otra de las oh, cosas de lleno de energía, no, me yo hasta por limpiar el garage me daba. Exacto. Ay, harta huevona, todo, da... ay, ay, ay, ay. Ahora el, el ejercicio sí está muy re relacionado con el cuerpo y los músculos, pero también el cerebro ayuda a la conexión neuronal, así que nos ayuda mucho también a, a esclarecer nuestro cerebro, a pensar mejor, a la memoria, todas esas cosas se favorecen con el ejercicio. Entonces, uh, mejora también la irrigación sanguínea. ¿Por qué? Porque el corazón va a tener que mandar más sangre a los músculos, ya sea que estemos corriendo, haciendo pesas o lo que quiera que estemos haciendo. Y esa sensación de bienestar, pues esa ya la hablamos y es algo que también es un beneficio del ejercicio. Uno se siente a veces cansado cuando llegas o no te sientes can, tanto ánimo, para cuando sales de ahí ya tuviste tu antidepresivo natural y te sientes mucho mejor. Otra cosa importante, aumenta la confianza de la imagen corporal. Entonces uno se siente mejor, se ve mejor, entonces te sientes con más confianza ahí. Ah, previene problemas respiratorios. Recuerden que cuando estamos haciendo ejercicio vamos a, a respirar más profundo, entre más intenso sea nuestro ejercicio. Y si no es muy intenso, les recomiendo que ustedes también incentiven esa respiración, que no estén sí. haciendo ejercicio nada más así caminando normal, sino pueden hacer que hasta... Que se vea, que se vea, que Exacto. se vea, vale Exacto, de... pueden hacer hasta, hasta ciertos ritmos, como por ejemplo, inhalo tres veces, exhalo dos, entonces van caminando y todo eso nos va a cambiar la fisiología de nuestro cuerpo y nos va a poner en una oxigenación mayor, entonces eso es muy, buena, muy bueno también mejora la calcificación de los mm. huesos, entonces todos nuestros huesos cuando tenemos esos impactos que estamos corriendo, haciendo pesas y haciendo lo demás, el, el, el hueso es es un, es una es vivo, entonces el hueso reacciona a todo esto si estamos siempre sentados, estamos inactivos pues nuestros huesos van a ser más débiles y esto puede ser un problema cuando lleguemos a nuestra edad uh, mayor uh, o sea, qué, si a alguien que tuvo un remoto el sábado <coughs> Y se tragó una hamburguesa, una whopper, luego dos aguas de fresa y todavía iba por una de guanao oh, ¿Tú oh, tú, oh, ¿tú oh, gente oh, dio estos datos, oh, señor? Aquí me los mandó Judith Castellano, <ríe> Yo me con, una remoto. Eh, comí una whopper y un... Y un y, es que, ah, pues, no había almorzado ah, Es que iré, la raza no sabe, pero a mí para hacer un control remoto de una hora Salí de la casa a las 10 de la mañana y a las 5 oh, yeah, yeah. Por eso no hago muchos Yo no soy como el chino que llega y una orilla y se vuelve, a reír, se pone su lente oscuro y se regresa a su casa. Oiga, Ernesto y yo quiero nomás corroborar todo lo que usted ha dicho. A ver, sí. Ahorita miren, yo soy una bolota de edad. Es bolota. Pero en su momento me dediqué a hacer ejercicio seguido y todos sus beneficios los sentí. Cierto. Sentí lo sentí. Recuerdo muy claro, don Cheto, que usted decía, <ríe> cuando llego al gimnasio me siento mejor y, y este sentí. Y eso es algo que tiene que recordar ahorita para regresar. Había dicho que ese sentimiento de fuerza y de agilidad y de levantarse más rápido del piso cuando estábamos en el piso, Mis que era algo que estaba sintiendo nuevo y eso es bien importante, es no nada más como nos vemos, sino como nos sentimos. Nos sentimos. Ya no me mi brazo y ahora sí va a ver. Ya, pues hay voy que va a empezar. volver, hay señores. Que... Ya empezó el verano, también mucha gente no, eh, bueno, volveré. la primavera, perdón, ya va a empezar, entonces, uh, mucha gente con el frío, con la oscuridad, con los días cortos, pues no hace tanto que Oh, sí, bueno, no, ahorita no va a volver hasta que pase frío y verano y todo eso. <ríe> ya estamos cerca. El día 21 empieza el verano, sí. o sea que ya estamos cerca. Oye, cambiando, ya acabaste eso. No, no, te... no, no, no, ay, no, no cambies de, de tema. Estamos dentro sí. de lo mismo, viejo. No, es que, bueno, salgo a correr con mis hijos. Pero el más chiquillo no aguanta. <risa> le damos la vuelta a la manzana y siempre, siempre le da dolor de caballo. Siempre, siempre llora. No y agua, pues. ¿Qué, ¿Qué puede hacer? Eso es te... importante, que a no ver. que no, lo que tome antes es importante Puedo o la lo que coma antes. Si tú vas a sacar a tus hijos y vas a estar con esa actitud con la que hiciste la pregunta de como que te molesta que es que eso le pase. en donde sí, porque no creas que es una vez. Todos los días que salimos a correr oh. es, es, es llora y se para y... y... Vamos corriendo, los chiquillos son llorones por por como que como los crearon en su casa hombre para mis pulgas yo soy los traigo ahí órale ¿Qué, qué, qué? pero bueno que no corra tanto que empiece caminar es que no vamos ni corriendo me calla, ah. se ser, vamos así trotecito no crea que los lleva así es que no sabe respirar eh. ah a lo mejor también puede ¿Hay ayudar un poco el de dolor de caballo no pues por lo general es algo que comiste antes o tomaste antes Entonces, posiblemente si hacen el, el ejercicio durante la mañana, que no coma mucho, que sea lo más en ayunas posible, eso estaría bien no, y a ver cómo realizar. en la tarde, tiene que ser. Ah, es en la tarde, ok. Pero que no sea muy seguido de la comida, entonces, si comieron a las 3, pues que no sea a las 4, que sea a las 5, a las 6, un poquito más. Pues dili, hijo, si te da, te vas a parar, nos vamos a parar, pero en cuanto se te quite, vamos a darle un trote rápido, ok. Pues me doy, pero ya llega el momento que diario, pero no, era ya, también, no, no también es que la mejor también ya te tiene miedo, ¿vale? Por como eres... Pero es que está bien un día y párate mijito pero todos los días le duele y ay hijo, pues, controla tu mente digo dolor a mí también me da bien ese dolor vale. bueno por eso no hace con, ejercicio continuando con el tema el ejercicio también nos va a eliminar toxinas y depurar el organismo sí. entonces esas toxinas que no salen normalmente van a salir con el ejercicio nos va a proteger el corazón con todo este trabajo que hace el corazón nos va a ayudar a dormir mejor en cuanto a dormir mejor nada más lo ideal sería No hacer el ejercicio, si tu objetivo es dormir mejor, para eso quieres hacer ejercicio, que no sea en la noche antes de irte a dormir, porque eso no es lo ideal. Lo ideal para dormir mejor sería en la mañana o a mediodía hacer el ejercicio. Uh, previene la diabetes, tanta gente con diabetes y problemas de diabetes, es una forma de nivelar un poco el azúcar también. Previene infartos, previene derrames cerebrales, así que son una cantidad de, de cosas y por eso es que la mortalidad aumenta tanto con o sin ejercicio, porque todas estas cosas se pueden mejorar o empeorar con la falta o con el ejercicio. Entonces, si no están haciendo ejercicio regularmente, no es coincidencia que estén escuchando este segmento en este momento. Es parte de su plan perfecto sí, para que sí. se pongan las pilas y mucha gente vale. dice voy a empezar el lunes, pues qué bueno que es lunes para que empiecen ya. Si no han hecho ejercicio en mucho tiempo, empiecen por lo menos con 10 minutos y van aumentando hasta que lleguen por lo menos a los 30 minutos que es lo recomendado Y si pueden irse a la hora, hora y treinta, está bien. Ya dos horas o más tampoco es muy bueno. En cuanto a la creación de músculos, si son maratonistas, pues eso sí no nos va a ayudar a la creación de músculo porque es un ejercicio muy, muy extenso y poco intenso. Entonces, motívense, inspírense y pónganse en acción. Y otra cosa importante, algo que dijo el chino también, es, es parte de lo. Pues no, neto Cheta, balance, no, no, no, no tengo remedio pierda yo pierda, mi, pierda no, mi no, no, sí no, no, no, si tiene remedio, sí, sí. Don Cheto. Ya lo hizo el año pasado y espero que ya sea pronto que eh, lo haga de nuevo este año. Porque... Ya mero, ya mero. Ya, ya, ya, ya casi. Ya, ya casi, uh, ya a ver, va a ver, Porque cómo anda de peso, Don Cheto, a ver, cuénteme. Ay, ya, ay, ya, mal, ya, mal, ay. man, ayer venía manejando y, y, y en unos brincos de una calle que están arreglando. No, me me botaba la panza bien gacho así era. Pues, hijo, hijo, yo, yo recuerdo perfectamente, panza perra, panza así le pego así. Bueno, eso no nos va a servir para quitar ¿Ah? la panza, pero recuerdo que comenzó con 307 libras cuando No, lo, lo, me, cuando lo... yo empecé con usted estaba en las 3, cuando yo empecé en... era una Ay, puercotota y era una puercotota. 330. ...pero logró bajar treinta y cinco libras... ...así que si lo pudo hacer una vez, lo puede hacer otro... ...y ustedes también, amigos, lo pueden hacer... ...mantengan la constancia, no como Don Cheto que las bajó y las subió... ...eso no sí, es lo ideal, pero, pero hay que bajarlas hijo. y mantenerlas... ...es no, eh, a trescientas viejón... Mira, ...mira, Ernesto como Juan Gabriel Don Cheto... No, pues ya subió Neto, más... lo que se ve, no se pregunta... <risa> ...¿cuáles son, Don son tus redes sociales, Neto Balance? Ernesto Balance, B de Bueno, C de Casa, me encuentran en Instagram... Voy a estar publicando acerca del ejercicio esta semana para que tengan opciones de diferentes ejercicios, tanto en casa, al aire libre, como en el gimnasio. Y Ernesto Balance también en Facebook, para que entren directamente, vayan Ernesto Balance Page, y así in, inmediatamente pueden escuchar todos mis, mis consejos, mis publicaciones, y sus comentarios siempre los contesto para que de cierta manera los ayude en su particularidad de cada uno de ustedes. Muchas. Hoy aprendí varias, dos cosas importantes. Los beneficios del ejercicio y que el chino sigue preguntando cosas fuera de tema. <risa> como diario. <risa> ¿Por qué? Estábamos re bien, bien a gusto y está escoge. ¿Por qué a mi le da el dolor de caballo y nada que ver con lo que estábamos pero me da gusto que saque a su familia a hacer ejercicio eso sí, es y bueno. Lo saca, sí, lo bueno después los choca el menso da pero <risa> pero los saca después los choca pero los saca los Noticia de última hora, no se asuste, pero... ¡Sí, asústese! ¿Por qué, señor? Porque es del coronavirus, ya parece ser que... este, de... Pues creo que sí va en serio la cosa, tú. Don Cheto, pues Rick Coron, que es el director de puertos del de estado de Nueva York y Ajá. también de New Jersey, ¿De Nueva York y de New Jersey... Eh, ha sido diagnosticado esta mañana con coronavirus, lo dijo ya con sorpresa el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que dijo que sí, eh, después de que su trabajo esté relacionado con puertos y con el aeropuerto de John F. Kennedy, pues ya lo diagnosticaron positivo en el caso de coronavirus. Hay que ver por qué se, cómo se pudo haber contagiado don don señor. Si fue porque él estuvo en contacto con Zambari O porque él andaba de viaje La otra cosa también Es que autoridades de Los Ángeles Están diciendo que En muchas empresas van a tomar la siguiente medida Si usted no o Si su trabajo lo puede hacer desde casa Se va a tener que quedar allí Otra medida Que se está tomando De hecho nos acaban de mandar a nosotros aquí En la empresa para la que elaboramos Que es Estrella Media Nos acaban de mandar una notificación Que es no. Si te sientes mal... Ni vengas. Ni vengas, por favor. O sea... ¿Cuánto tengo yo tosiendo? Ay, Uy. No, no, Pero eso no es coronavirus, no, eso es garrotillo, no, señor. No, garrotillo es lo que... Bueno, mejor ni digas. Mejor ni me hagas hablar. Yo tengo tosiendo como desde por ahí de noviembre. O sea que... Yo no voy a venir ya. Ah, no, qué porque que purest... qué No, es. pues yo no. Yo no puedo. Yo sé... ¿Qué? Usted no se siente más, ay, mal. Mal, nomás ay, trae garraspera. Ay... ay. ¿Ay, qué? ¿Qué pasó? Eh, me desguancé. ¡Ah! Ay, me desguancé. Ay. Ay. Mañana no va a venir. Don Cheto, por favor. Ay, no De por sí no vine cada rato. Ah. Ey, eh, eh, nomás no vengo los jueves. Bueno, eh. este... eh. Le, eh mañana a graba tele, ¿eh? Grababa. Ah. Ah. Don Cheto, están diciendo eh. que si lo puede hacer desde su casa, usted no puede... Pues yo si puedo, estar la, puedo estar ahí en el sillón viéndolos y diciendo... ¡Póngale en fuera! ¡A gusto! Ya, ah, sí, a gusto, yo, ¿cómo no? <risa> ¡Ay, no! ¡No, en la cara! Coronavirusao. coronavirusado! Si yo fuera los, los ejecutivos de esta empresa, yo mismo me descansaba, ¿eh? ¿Sí? Yo que estoy, ah. me descansaba a mí mismo. ¿Qué? Ya, pues, eh, no se me quita la torcedera. Siga ¿no? pidiendo descanso y el universo lo va a escuchar, ¿eh? No, no, no, pues, pues, nomás cuarenta días. <risa> ¡Ay, nomás cuarenta días! <risa> vamos, le volvé a poner pues pilas. Oiga, ¿entonces va en serio el tijalito? Sí, don Cheto, de hecho, empresas como Fox hoy en la mañana acaban de anunciarle a todos sus empleados que todos los trabajos que tengan que ver con ventas o con otra cosa o oficinas que no tengan absolutamente nada que ver con el aire o con estar en cuestiones técnicas... No vayan a trabajar. O sea, trabaja todo el mundo desde su casa y no solo Fox, sino otras empresas más lo están haciendo extensivo en todos Estados Unidos. qué, qué, qué se estarán tardando tanto en una vacuna? Una va pues, vale. pues no es tan rápido. Recuerde que no hay vacuna para ese tipo de virus. Yo sigo creyendo que tiene que ver un poco con el, la paranoia que tienen los gringos y en el país en el que estamos, señor. No, pero en todos modos se tienen que tomar ciertas medidas. Claro. Pero por ejemplo, mira, Corea del Sur tomó medidas y le bajaron mucho los casos de coronavirus, ¿eh? Están en, en, bajando mucho. En cambio, Italia, que apenas tuvo medidas ahora sí que antier, porque sus casos se fueron por los cielos ahí en Italia. ¡Bolas, don Cuco! Y Italia es, es probablemente el país más este visitado por los turistas. ¿Y claro. cuáles son los los, más, los turistas que más dejan en el mundo? Los asiáticos, claro. japoneses, chinos, todos ellos. Es como viajan más siempre. ¿Tú, como tú siempre donde quiera que andes Tú los ves con sus cámaras tomando fotos a todo Lo que sí es que le voy a pedir un favor, señor eh. Póngase cubrebocas, por favor Que ya esa torcedera nos está llegando sí, mucho nieta, sí. ya. <coughs> Así, mire, así háblenos así con la máscara del... Mañana vengo con la máscara del místico Yo <risa> Pero, eh, la... El místico tiene hoyo en la boca y No, se el, y el se tapa... místico no tiene hoyo en la boca no La, de la del místico No, es que tinieblas tiene cuadritos tiene ojitos, menso. Ah, el místico es todo pegado. El místico es todo pegado. Ahorita ya tengo ya mi su guayabera, mi... sí. El ninja de la radio. <risa> ya mi, mi. ¿Le Oigan. Una máscara como la del Venom, se acuerda la del. ¿Cuál Venom? El. Ah, no, ¿cómo se llamaba el, el villano de Batman que hablaba? Venom. ¿Cuál, ah, de... ¿Cuál Venom? ¿Cuál Venom? Le voy a comprar la máscara eh, del Bane. Venom. Venom. ¿Le gusta? Ven. Ay ah, voy. Ven para acá. Ahí voy para allá. Oh, ya pides, <risa> ya nos vamos, señor. Ya nos vamos. Ya Si sí, sois ahí de mis redes sociales, si sois es ahí de mi Instagram, Twitter, démele like en Facebook. Estoy en Snapchat, estoy en TikTok, esta tarde nos vemos a las 4, 3, centro, en el Mameluco por Estrella TV, y mañana ya no va a ser un día sin nosotras. Oyes, es... sí me ando sintiendo mal. Ah, Ay, no, no se ando sintiendo mal, señor. Sígame como el chino al aire a mí en todas las redes sociales. Eh, ya llegaron las playeras de necedad, señor, por cierto, y están bien perros. vienen de China, ahorita le claro, acabo de echar un lazo. la verla, eh, déjame Este ver. es de hacer ejercicio. A ver, déjame verla. Eh, véala, ay, véala. Ay, está perro. cómo te quiero. A ver, deja aquí la chamarra. Sí, pero estamos al aire, está quitando hombre. la chamarra. Vamos al aire. ¿Le gusta o no le gusta? Bueno. <risa> si usted la quiere eh, ver, eh, está, está como parece y como como del grupo firme. Sí, parece como grupos, así. sí así como más, mira, vamos, vamos a ir le voy a poner. Más. No había de otro color que no, no fuera naranja. La, las hice negras, blancas, hay diferentes camo. Naranja. Ahí subió un post en el chino al aire y entra necesidad Brand para que uh -huh. compre la suya. O sea, y sí le pusiste el ahí a toda la tela. A, a ver, párate, China? para ti, para para que la, para que la. Está bien perrona. Eh, bueno, sí, sí está chida, sí está, está chida. Chido, chido. Eh. Ay, chino, le echas bien hartas ganas a tus proyectos. proyectos! Doncheto. Se han, se han, ven, se han vendido así, se han vendido así cinco. cinco. El te admiro tanto, chino neta, porque eres un vato que, que hace las cosas. O Está sea, ¿Sabes cuántas o sea. veces quiero hacer proyectos y ay, luego, luego y nunca los hago siempre? Es que es decidioso, señor. No, tú, tú, tú, mira, este, ideas malas las tienes, pero las pones o en la, práctica. Las pones en práctica. Pero algo vas a pegarle un día. Un, tú, ¿Un tú día? vas a hacerte de dinero. Tú sí. te vas a hacer de dinero pronto. Ay, ojalá. Tú vas a hacerte de dinero. Ya, ¿no? tardando, ¿Es señor? evidente usted o qué? No, porque es un vato muy, muy pilota. Sí, no. sí, ahorita, sí. por lo menos, para sacar, para pagar el deducible del golpe, ya. Pues va va la... el, tú te vas a hacer de dinero dinero. ¿Eh? Ah, sí, no, no, no, Oiga. Cierto, cierto. Ahí está la Vaya, playera, miren. Vaya a descansar, yo, yo dirijo el barco, señor, váyase a descansar. Ay, no, Tómese chiquito. No, no, no, gracias. A mañana, el chino. A ver, de... en muestra, pues, ahí, modela. Enseña ver. tus Esta cuadritos. Perra, si t... Haga de cuenta como las que a le ver, ponen los a los como las anaranjadas de del, de... a ver, enseña los cuadritos de la panza. Ay, ay, boquillo, así nomás ay, y fu. Estamos en live de Instagram. perra, me ¡Está bien cuadrada de la panza! ¡Claro, ¡Ah, no, bella! Rick! ¡No, bien, bien, pero Te está viendo muy bien, ¿Pierre, Chinel, ¿pierre, pierre? ¿eh? Enseña los dientes de burra, enseña los dientes de burra. Mire. ¡Hay músculo! Sí. ¡Ah, está ¿Ya bien! ¿Ya está creciendo los mire? ¡Hay músculo este y más, también... Más, bien, no, bien, boy, bien, boy, ¡Bien, muy boy, mal, bien! ¡Te vas bien muy perro! ¡Bien trabajado, ¡Bien trabajado que te ves! Sí está bien trabajado, pero de la boca y de la cabeza. ¡Ja, te odia por ser boniteo El chino ahora en todas las redes sociales chino, Pero para... no son redes sociales ¿ves? Son redes sociales redes es de odiosa y envidiosa Porque tú tienes tú, tu cuerpo y refrigerador Sí señor, pero dice redes sociales ¿A poco no? Redes. Y, y busquen sus playeras necedabran, sí, necedabran. necedabran Yo le pedí una de esta en XS para mí XS <risa> Era bueno, por tu perrito Don Cheto ya conoces mi perrito Don Cheto al aire en todas las redes no, no no, sí. Gracias a todos Lo amo Los quiero mucho Mañana nos vemos aquí en vivo Díganle unas palabras a Giselle sí. ah. Por a todas las mujeres, Don Cheto El día de hoy, 9 ¿Mujeres? de marzo Lo que nos digan podemos <risa> No, Don Cheto, algo bonito, algo romántico Ayer les algo puse algo picado. bonito en mi en Instagram Sí, quedó muy bonito, díganlo este, Les dije a Cina ¿no? les puse a Cina ¿no? Feliz día a las mujeres que luchan, las que lucharon y las que ya no están, a las mujeres de todos los lugares, razas y condiciones que su grito se quede siempre y su sonrisa está Eso les puse. Bien. Ay, qué bonito, muy bonito señor. Bonitos, la verdad que me salió del corazón. Y pues nada, este, ustedes son las que hacen el mundo, que el mundo gire para bien, mujeres. Y qué bueno que haya un despertar femenino en todos los aspectos. Y que, y, y que haya cambios que las beneficien a ustedes como individu individualmente y, a, y como especie a todos también. Y arriba los pumas. ¿Ok? So y, y, y, y nada. Empataron. Qué bueno que sean ustedes allí el pilar, porque uno es el que mantiene en, en la mayoría de los casos, pero el pilar, pilar, mero, mero, mero, eso es, la, es la mujer, son el mero, mero pilar, son allí, son las mujeres. ¿Qué pasa con los chiquillos? Cuando, fíjense, nomás les voy a dar un ejemplo, nomás para que vean la importancia que es. Cuando, nomás, el ejemplo más tonto del mundo, si ustedes quieren, cuando un chiquillo se cae, usted está en una en su comida de su casa y tiene un niño y anda por ahí en la sala y se cae y llora, ¿a quién va a abrazar? A su mamá. No va a abrazar al papá, va con la mamá. Un niño. En el caso de los hijos de Chivo, no van, van, van con... Con Van, ¿verdad? Sómese solo y llore. Man. ¡Hágase pa' allá! <risa> es Chile bien mal, papá. Los que ven mucho, ¿verdad? buena mañana escuchamos. Fantasma de la chica Ferrari que hoy nos acompañó. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa>